La Glorieta con Rosmar y Alonso Son las 9 en punto de la mañana y les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este viernes 23 de julio El Tribunal Superior de Justicia ya ha autorizado al Gobierno Valenciano ampliar ese toque de queda a más municipios de la comunidad y mantener la limitación a 10 personas en las reuniones sociales y familiares hasta mitad del mes de agosto, porque la situación se ha agravado. La consellera de Sanidad aseguró ayer que el elevado número de contagios que se está produciendo se debe a la interacción social sobre todo en la población más joven, lo que hace imposible, dijo, el control de la pandemia. Santa Pola, Alicante, Denia, Calpe y otras eh, muchas localidades sufrirán toque de queda y entrará en vigor El 26 de julio, es decir, en la madrugada del domingo al lunes, hasta el 16 de agosto. El che en esta ampliación se ha quedado fuera de momento. Habrá que esperar a cómo evolucionan los contagios. Hoy, tras la actualización de los datos por municipios, sabremos si hemos aumentado la tasa de incidencia. El martes se situó muy cerca de los 250 casos acumulados por cada 100.000 habitantes. En cuanto a la situación en los hospitales, pues los ingresos siguen creciendo. Y la cara más dramática de este relato es que se ha registrado un fallecido por COVID desde mayo, que no se contabilizaban. Un dato que nos vuelve a poner de manifiesto que esto... ...aún no ha terminado... ...que debemos ser muy prudentes... ...lo positivo es que la vacunación se ha acelerado... ...la semana próxima comenzarán a vacunar... ...a los 20 añeros... ...y a finales de agosto a estudiantes de bachillerato... ...y formación profesional... ...y el 9 de septiembre ya se quiere, ...según dijo Chimo Put, ...alcanzar esa inmunidad para toda la población valenciana... ...veremos si se cumplen las previsiones del gobierno... ...hoy en nuestro programa... En unos minutos hablaremos de ese decreto aprobado esta semana en el Congreso y que permitirá a los interinos de las administraciones públicas ocupar su plaza fija sin oposición, en, eh, sin oposiciones abiertas. En el Rincón Cultural hablaremos del poeta y filósofo Fernando Pessoa. Seguiremos hablando del agua, de los planes hidrológicos del Gobierno de Sánchez, que no solo recortan el trasvase Tajo Segura, sino también el del Juca Rinalopo. Abordaremos las ayudas destinadas a los taxistas de Elche y la subvención concedida al Ayuntamiento para esa exhumación e identificación de las víctimas del franquismo en Elche. A grandes rasgos, estos son los contenidos de un programa que comienza siempre con la música seleccionada para ese día, para el viernes, y lo hacemos con una canción ya mmm, clásica, Los Fantasmas del Roxy, Es uno de los temas incluidos en ese álbum, Bienaventurados, que Serrat lanzó allá en los años 80 y es la única canción cuya letra es conjunta. Serrat contó con la aportación de un literato del escritor Juan Marcé, uno de los máximos representantes de la literatura española. Falleció hace un año, perteneció a la generación del 50 y está considerado como uno de los mejores retratistas de la Barcelona de la posguerra autor de La Amante Bilingüe o de Últimas Tardes con Teresa. 101.4 Teleelch Radio Marca Aquellos que no estén al corriente Que el Roxy sí del que estoy hablando fue cine de estreno preferente Que iluminaba la plaza Lecet Echaban nodo y dos películas de esas Que tú detestas y me chiflan a mí Llenas de amores imposibles y Pasiones desatadas y violentas Villanos en cinemas copen Hermosas damas y altivos caballeros del sur Tomaban el tren en el Roxy sí, Cuando apagaba la luz Era un típico local de medio pelo Como el excelsior, como el marilar, al die a mi gusto le faltaba un gallinero con bancos de madera oliendo a flotar. No tuvo nunca el sabor del selecto, ni la categoría del cursar, pero allí fue donde de orin bakar, Alfred Bogar le juró amor eterno. Gaan dus in sus ojos claros, en el patio de butacas aplaudio con frenesí, la penumbra del roxy, cuando ella dijo que sí. De los que lloraron cuando anunciaron su demolición en un cartel de Núñez y Navarro próximamente en este salón en medio de una roja polvareda el rock su última función y malherido como Quinco, se desplomó la fachada en la acera hij is in De nummer 33 van Banco Central. sobre over de del van Roxy jijt al Capital tiempo acá en el banco ocurren cosas a las que nadie encuentra explicación un vigilante nocturno asegura que un trasatlántico atravesó el hall y en cubierta fretas de y Ginger Rogers se marcaban el continental atravesó la puerta de cristal y se perdió en dirección a Fontana ...como pólvora encendida... ...por gracia y por la salud está corriendo la voz... ...que los fantasmas del Roxy... ...son algo más que un rumor... ...cuentan que al ver a Claire Gable en persona... ...en la cola de la ventanilla su sonrisa ladeada y socarrona una cajera se desparramó y que un oficial de primera interino sorprendió al mismísimo Glenford en el despacho del interventor abofeteando a una rubia platino así que no se espante amigo Esperando el autobús, le pide fuego llorar. Son los fantasmas del Roxy que no descansan en paz. Son los fantasmas del Roxy que no descansan en paz. 101.4 Teleelch Radio Marca. La, la, la, Primer supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolinera Sell. Todo lo que necesitas todos los días del año. La, la glorieta con Rosmar y Alonso. Pasan nueve minutos de las nueve de la mañana y seguimos eh, con la selección musical. Hablamos ahora de Plácido Domingo, lo vamos a escuchar. Ha vuelto a los escenarios un año y medio después de retirarse por esas acusaciones que sobre él pesan de acoso sexual. El tenor español pidió perdón a sus compañeras y en este año de pandemia enfermó de COVID y se recuperó en su residencia de Acapulco. Ahora la polémica ha vuelto con su retorno el pasado mes para actuar en una gala benéfica en Madrid, ya que tiene a sus detractores y también a sus defensores. En cualquier caso, habrá que escuchar qué puede sentir el tenor cuando interprete en 2021 esta canción que recuperamos ahora del cine.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 La Gloria con Rosmar y Alonso Pues vamos a escuchar ahora otro clásico, La Flor de la Canela, de la que se han hecho muchas versiones. Nos vamos a quedar con la más actual, con la de Sole Jiménez, pero antes les contamos que La Flor de la Canela es un vals peruano de la cantautora Chabuca Granda, una de las peruanas más importantes del siglo XX y la más conocida en todo el mundo. Ella revolucionó la rítmica del vals y abrió nuevos caminos a esa música popular, de su país. Escuchamos ahora a Solia Jiménez interpretar una de las piezas de esta cantautora más famosa, La Flor de la Canidad. Déjame que te cuente el IMENIO, déjame que te diga la gloria en el sueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la lameta, déjame que te cuente mi venio, ahora que aún verdura el recuerdo, ahora que aún se me cenó un sueño, el viejo puente del río y la lameta Admines en el Chanel pero rosas en la cara ay caminaba la flor de la candela derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba del puente a la Alameda la lleva por la vereda i se estremece al ritmo de sus caderas recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la ladera te sabe que te cuesta el imedio ay deja que te diga Moreno mis sentimientos a veces y si despiertas del sueño del sueño que entre Tiene me moreno, pensamiento, aspira de la lisura que da la flor de canela. Adorna con jazmines, matizando su hermosura. Adorna de nuevo el puente y engalana la meta, que el río acompañará. Tu paso por la vida. Y recuerda que admines en el pelo y rosas en la cara, ahí caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba, de puente a la Alameda menudo que la lleva con la bebé que se estremece. De sus caderas recogía la risa de la brisa del río y al viento la lontana del puente a la dama. La Glorieta con Rosmarie Alonso. Pues son las 9 y 17 minutos de la mañana y vamos a hablar de algunos asuntos que tienen que ver con la plantilla municipal. Porque esta misma semana, el miércoles, en el Congreso de los Diputados, se aprobó, aunque de forma muy ajustadísima, un decreto que va a permitir a los empleados públicos, con más de 10 años de antigüedad, quedarse con su plaza sin tener que concurrir a unas oposiciones abiertas. El alcalde ayer valoró de forma muy positiva este decreto porque dice que resuelve un problema muy grave de las administraciones locales, que como la de Ilche, tiene un porcentaje elevado de temporalidad en su plantilla, bajo esa figura de la interinidad. En el Ayuntamiento hay, dice el alcalde, más de 400 interinos de los que 200 de la mitad tienen más de 10 años de antigüedad y se verán beneficiados de esta norma impulsada por el gobierno de Pedro Sánchez y negociada con los principales sindicatos, UGP, Comisiones Obreras y CECIN. Pues bien, hoy queremos hablar con la Secretaria General de la Sección de Comisiones Obreras en el Ayuntamiento, Estefanía Bertomeu, para conocer la letra pequeña de lo que se ha aprobado esta semana en el Congreso. Muy buenos días, Estefanía. Hola, muy buenos días. Bien, eh ¿Qué, ¿Qué hay detrás de este decreto? ¿Es así como lo he explicado? ¿Más de 200 interinos de, que llevan 10 años en el ayuntamiento van a ocupar ya su plaza sin tener que opositar? Vale, estamos a la espera de conocer lo que es el, el decreto. Eh, sabemos lo que son los titulares de prensa, que hasta ahora es lo que eh, tenemos en la mano, pero desconocemos lo que son los términos correctos de, a lo que se refiere en esos diez años, porque nos genera muchísimas dudas, eh, porque las situaciones de, de los interinos pues, son muy variadas. Se refiere a diez años en los últimos treinta, se refiere a diez años seguidos en, en la misma plaza o en el mismo puesto, eh, se refiere a, a diez años, eh, independientemente de que se haya pasado por varios sitios, tienen que ser ininterrumpidos nos genera muchísimas dudas al no tener por escrito ese decreto y en qué términos exactos eh, es como, como se refiere a, a esos diez años. Entonces, estamos un poquito a la espera de ver la letra pequeña para poder hablar de cómo se va a ejecutar. Pero ustedes lo han negociado. ¿Ustedes qué pedían al, al Gobierno de Sánchez que incluyera vale, esto, en esa norma? En el... El, la semana pasada, hace uno, unos diez días, se aprobó el decreto que era el acuerdo entre los sindicatos y la administración, en el que no venía eh, esta esta parte de los diez años. Al llegar al Congreso el acuerdo cerrado ya de en la administración y sindicatos se eh, añade esta esta cláusula o esta esta parte eh, sin que nosotros tengamos conocimiento de ella. Se añade por parte política, no por parte de acuerdo. Con, con los agentes sociales. Entonces, por eso desconocemos la letra pequeña, porque ha sido posterior al acuerdo que ya he publicado en el BOE, que es el que se llegó con los sindicatos. Entonces, ¿qué detalles conocen de lo aprobado esta semana y qué tienen que ver con los interinos? Porque, vale, pues, si no hay oposición libre, algo tendrán que presentar, digo yo, ¿no? Nosotros intuimos que es un concurso de méritos, que es un concurso de méritos para estas personas que cumplan Como te he dicho antes, estos 10 años que no sabemos a qué se refiere tampoco. Si uh -huh. yo en 30 años he trabajado 10 eh, años en total, ¿me lo van a computar o si tengo que estar en el mismo puesto? es que eh, sabemos, lo, lo que sabemos hasta ahora son los titulares y Bien. los titulares dicen en 10 años serán... Eh, personas con 10 años de antigüedad se harán fijos, pero no, no especifica. Necesitamos tener el texto por escrito uh -huh. para poder valorarlo. Claro, porque el, el principal temor que tienen ustedes es eh, si ahora lleve, eh, lo hacen normativa, lo publican, ya se ve la letra pequeña, pero si esto mismo lo pueden tumbar los tribunales. Este es el miedo. De hecho, eh, parece ser que el mismo Gobierno ha solicitado un informe al Tribunal Constitucional para valorar si realmente se ajusta a derecho o no. Nosotros lo que no queremos es que estas personas que ya están en una situación de bastante incertidumbre desde hace muchísimo tiempo, por sentencias contradictorias, por su situación personal de estar en un puesto que, que pueden o no eh, convalidar o, o estabilizar o se pueden ver eh, inmersos en, en, en un despido o un cese de, de su cargo, ya tienen bastante incertidumbre como para eh, que ahora se metan en un proceso que avale, que puedan coger una plaza y que luego en un tribunal, dentro de dos tres años, se lo tumben y tengan que iniciar otra vez otro tipo de proceso o verse en una problemática, que es lo que intentamos evitar. Intentamos que sea con todas las garantías jurídicas, que si realmente se avala por el Tribunal Constitucional, pues será bienvenido. Y, y se llevará adelante sin más problemas, pero necesitamos esa valoración jurídica. Por eso quizá tarde en publicarse la norma. Entendemos que sí. Eh, intentaremos por lo menos tener el borrador para saber a qué es uh -huh. lo que nos estamos vale. enfrentando y, y en ese momento ya pues uh -huh. y que valoraremos exactamente qué... ¿Cuál es nuestra opinión? Porque ahora bueno. es muy complicado. Nosotros somos una, un medio de comunicación local, no seguimos el debate en el, en el Congreso de los Diputados, pero sí, sí sabemos que hubo mucho, mucha polémica, eh, porque eh, un reflejo de, de, de ello es que la votación salió adelante tan solo por un voto. Eh, ¿Ustedes, sí. ¿por qué, qué, qué pasa con, con esta... Con, este, con esta propuesta. ¿Tan polémica es? Sí, es porque es no hay consenso, por... encima nace sin consenso. Claro, porque modifica el acuerdo inicial, que es al que se llegó, eh, que está dentro de los parámetros legales. De hecho, eh, esta vía se ha intentado, pero es que eh, ningún tribunal hasta ahora ha avalado una fijeza eh, sin un proceso selectivo detrás. Claro. Y eso es lo que tenemos encima de la mesa. Entonces, encontrarnos con esto ahora, pues nos supone, a ver, si, si fuese que, que se avala desde el Tribunal Constitucional, los pues encantados de la vida, pero nos genera dudas, nos genera y lo que no queremos es que eh, haya una inseguridad jurídica respecto a estos trabajadores y trabajadoras que necesitan ya una solución efectiva a la problemática que tienen y que llevan arrastrando no diez años, algunos incluso veinte, veinticinco, treinta años. Claro, eh, eh, y ahí vamos ahora al inicio de todo, eh, porque este paso se da, este acuerdo, esta negociación con los sindicatos se da, porque hay que reducir la temporalidad, es lo que dijo ayer el alcalde, eh, de las plantillas públicas. Eh, Aseguró que es un sí. grave problema. Pero, eh, ¿quién ha fijado esa reducción de la temporalidad en las plantillas, en las administraciones públicas? ¿En la Sí, viene regulado desde Europa. Ya no solamente en las administraciones públicas, sino en general se intenta que la temporalidad en el trabajo pues, sea la mínima. De hecho, en la administración pública se fija en un 8% como máximo eh, esta temporalidad. Porque al final eh, ser temporal es ser un trabajador precario, no tener seguridad de saber si mañana vas a estar en tu puesto de trabajo o no. Y lo que se intenta es estabilizar a las plantillas que eh, tras la crisis del 2007-2008 eh, sufrieron, pues, tenemos tasa de reposición que impide aumento de plantillas o reposición misma de, lo, de los efectivos que se van jubilando, sino que hay que, que reducir el número de trabajadores, eh, faltas de ofertas de empleo público, porque en los diferentes presupuestos generales del Estado se, se instaba a las Administraciones a no sacar ofertas, porque no se podían eh, llevar a cabo Por, por límites presupuestarios únicamente, entonces eso genera que a día de hoy, desde aquellos años, no haya habido convocatorias públicas y, muchos, y muchas trabajadoras están en una situación de temporalidad que no es eh, culpa ni responsabilidad nunca de los trabajadores. Es una responsabilidad de la Administración que tiene que solventarlo. Por eso intentamos que los procesos que hemos negociado de estabilización y consolidación, pues eh, intenten dar un poquito de solución a esta eh, situación bastante injusta que se ha producido a lo largo de los años. Pero el hecho de que eh, un porcentaje elevado de funcionarios, de empleados públicos del ayuntamiento sean interinos, ¿esto cómo afecta al trabajo? Usted dice que es un tra trabajar en precario. Sí. Eh, <ríe> Si llevan, 20 el... años, si llevan 20 años en su puesto de trabajo, poca temporalidad podemos decir que, que tienen. Eh... Pero la temporalidad es ahora, cuando se abre un proceso selectivo y tú no sabes si vas a seguir en tu puesto de trabajo mañana o no, esa inseguridad que se le crea al trabajador es precarizar el, el, el puesto de trabajo. Cuando tú entras en la administración pública, lo que marca la normativa, pero sí que es cierto que, que deja ahí un vacío bastante amplio y es al que se han acogido para todo esto, uh -huh. es que eh, se supone que cuando una persona entra en la administración pública a cubrir una plaza estructural uh -huh. de, de una jubilación que, que tiene que salir a oferta, uh -huh. ese mismo año, o si ya es muy tarde, al año siguiente tiene que salir a oferta y en tres años tiene que estar resuelto. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona se prepara para entrar en la administración y eh, enseguida sale el examen y lo supera. Cuando una persona lleva 20 años en su puesto de trabajo, es imposible que durante esos 20 años haya estado estudiando de forma regular, porque eso no claro. se sostiene. Eh, eh, ya, la, sí, dígame. Sí. No, es no, que te, tengo una duda. Eh, sí. De esos interinos que llevan 20 años, ¿algunos, algunos se han examinado en, en alguna oposición? ¿La han suspendido y han pasado a otra plaza, a ocupar otra plaza? ¿O cómo.? ¿Cómo ha no, eso? incluso la misma. Eh, cuando hacemos una oposición, si salen seis plazas en, en, esa, en esa oposición, las seis primeras personas de la lista entran fijos. Luego se quedan el resto, ordenados por, por puntuación, en una bolsa. Entonces, cada vez que hay una jubilación, una baja, un, una excedencia… Cualquier o sea que, tipo de situación o sea que, en la que el trabajador titular no está, por, yeah. por cualquier motivo, Entra en ello. esa persona de la bolsa pasa a ser interino. O sea, ¿Qué que pasa? Eso es... Que eso debe ser algo eh, excepcional. Claro, eso es y lo que con... le, le iba a preguntar, Estefanía. Eh, de los 433 interinos, ¿cuántos hay que han suspendido oposiciones, que no han podido aprobar esas oposiciones? Todos los que están interinos no tienen por qué haber suspendido la oposición. Pero los hay. Usted es... acaba de confirmarme que los hay. Claro, no, no tanto que hayan suspendido. Aprueban sin cargo a plaza, porque si solamente hay seis plazas y se presentan 200 personas, solamente entran los seis primeros. Eso no quiere decir que el séptimo haya suspendido, quiere decir que se ha quedado el séptimo. Sí que hay mejores eh, que ellos a la hora de hacer esas... Claro, que son los que se hacen fijos y el resto se queda en las bolsas. que estas bolsas deberían ser residuales. Yeah, pero Lo supongo que tenemos que esta... a día de hoy es que al final trabajamos con estas bolsas. Yeah, pero supongo que estas circunstancias también se recogerán en ese de decreto a la hora de, de establecer compensaciones o de establecer quién se queda con su plazo o quién no. Claro, a eso iba con que las situaciones de los interinos son muy dispares. Claro, tenemos interinos de 10 años, luego no sabemos esos 10 años a qué se refiere, porque habrá unos que sí, otros que no, por eso hay que leer muy bien la letra uh -huh. pequeña y saber a qué se refiere. Y luego tenemos pues, situaciones eh, que, que van desde la A hasta la Z. Por eso entendemos que es muy, muy, muy importante también que, que no se ha cambiado ninguna coma del acuerdo inicial, porque el acuerdo inicial da cobertura. Hmm. Eh, no solamente a estos interinos que, que podrían entrar en este proceso de los 10 años, sino sí, que hay otros. otras situaciones Bien, que no que, tienen los 10 años o que no entrarían en estos supuestos ¿Qué? que sí estarían cubiertos con el otro acuerdo. Por eso es independiente que hmm. esto salga adelante a que se haya cambiado absolutamente nada del acuerdo inicial Que Bien. da cobertura a todas las situaciones de interinidad. Pues, Estefanía, como no tenemos letra pequeña, tendremos que esperar a que se publique para sí. poder hablar precisamente de esas concreciones, que se esperarán, supongo que en breve. Y hay otro asunto del que quería hablar, porque también esta semana hemos visto que algunos sindicatos han salido para rechazar algunas de las propuestas que, que plantea el equipo de gobierno, la Concejalía de Recursos Humanos, para crear jefaturas e incluso para. Eh, aumentar sueldos eh, a algunos funcionarios por un complemento de dedicación exclusiva, ¿Qué, qué sobre sobresueldos aseguran que, que es, eh, han calificado estos complementos que se han propuesto? Eh, ¿Qué está pasando en el ayuntamiento? Dale, pues, en el organigrama. Semana, sí, sí eh, tuvimos una, una mesa de negociación a la que se nos llevó, que ya veníamos trabajando en, en diferentes mesas de trabajo un expediente de eh, modificación puntual de RPT en algunos puestos de trabajo. Sí que es cierto que eh, nos traen un paquete con, con muchísimas medidas, creo que eran 27, 29 medidas, y vienen todas en un paquete. Es decir, el voto mm. no va una por una, sino que al final tienes que hacer una valoración general. Man. De, eh, vale, y, ¿y qué creéis vosotros que os han colado el equipo de gobierno? ¿Qué quiere colar el equipo de gobierno en ese paquete cerrado de medidas? Vale, nosotros con estas modificaciones eh, lo que intentamos es solventar situaciones que ya no se ajustan al día de hoy a los puestos de trabajo, sino que los puestos pues, van variando y hay que hacer esas, esas variaciones que, que a lo largo del tiempo van sufriendo los puestos, pues las tenemos que reflejar en las CRPT. Eh, nosotros pusimos reparos, eh, al final valoramos como positivo porque muchas de las medidas, ya no solamente que, que estaban bien, sino que venían impulsadas desde los sindicatos, estaban incluidas en ese informe total, eh, pero pues sí poníamos reparo, primero a no poder votarlas por separado yeah. y después a que eh, echábamos de menos que dentro de ese paquete faltaran muchas de las reivindicaciones que hacemos los sindicatos en las diferentes mesas. Uh -huh. eh, lo del régimen de dedicación pues, es eh, un complemento que se le da a trabajadores que, aparte de su horario habitual, hacen más de 215 horas extra eh, en sus puestos de trabajo y lo que eh, hemos supeditado ese este voto positivo es a que nos den cuenta de que eh, efectivamente esas 215 horas están realizadas de manera efectiva. O sea, un, no mayor, control, con... un mayor control de las horas extras de esos trabajos que pueden recibir un complemento, que, complemento. Que, que, que, se, que es importante. Si a hablando... priori, claro, a priori nos cuesta decir que no, porque eh, yo hoy no sé si ese trabajador a día de mañana va a hacer esas 215 horas, mm. pero sí quiero poder valorar que si las hace, lo cobra y es correcto, para eso está ese complemento, pero si sí, eh, un caso contrario de que no pueda demostrar mediante los informes pertinentes que esas 215 horas son efectivas, de la misma manera que se le ha puesto el complemento, se le retire y uh -huh. se vea si, si lo que ha cobrado es correcto o no es correcto y se tomen medidas. Pero claro, lo supeditamos a esos informes. ¿Qué es uh -huh. correcto? Sin problema. que no es correcto? Pues tomaremos las medidas oportunas. ¿Y con esta modificación se cambian las jefaturas? ¿Se va a crear nuevas jefaturas y esto significa nombrar a dedo funcionarios al frente de esas jefaturas con sueldos más elevados? Sí, este es el segundo punto en el que discrepamos del informe. Es la forma de provisión de estos puestos que se crean. Muchos de ellos son necesarios porque son departamentos que nunca han tenido una jefatura y es necesario eh, crear esa figura porque no se puede trabajar sin, sin un jefe. Eh, es lo que te he dicho al principio, pues, eh, los ya. tiempos van cambiando, los departamentos van cambiando y hay que ir ajustándolos. En eso no hay, no hay ningún inconveniente. ¿Qué pasa? Que eh, como a día de hoy no tenemos acordado Un sistema de concursos, que es el, el sistema por el que nosotros hacemos fuerza en que se cubran estos puestos, es decir, todas las personas que cumplan con los requisitos y la titulación correspondiente puedan ascender, acceder mm, en igualdad de condiciones a ese puesto. Vale. Eh, entonces nos lo, nos lo venden como de forma provisional, nombro A y luego ya haremos los concursos. Nosotros. Lo que pedimos es que los concursos sean para ya, para ayer. Entonces, uh -huh. ahí está la segunda discrepancia grande y, ¿Y, y el, la ustedes? dificultad de tomar una decisión claro. sobre el sentido del claro. voto. ¿Quieren ustedes acabar con esa selección a dedo de los jefes totalmente, totalmente. en el Ayuntamiento? Eh, que eh, sí. es una, un recurso ya que todos los equipos de gobierno eh, pues, utilizan. Pues es habitual en, en en casi todas las administraciones pero lo que tenemos que pelear es porque deje de ser existe. habitual y y sea algo del pasado pues sí para para yo creo que el buen funcionamiento porque esto también causa entre los propios funcionarios de decir, mira, eh, el enchufado de turno se ha puesto al frente quizá de la cobertura. No quiere decir que la persona que nombran no esté preparada, o sea, no, ya, sea, lógico. No, no estamos en contra de las personas que lo están ejerciendo. Muchas son, eh, casi todas, son totalmente válidas y se lo merecen como el que más. Pero sí se debe dar esa cobertura a que todo el mundo pueda concurrir, porque todos tienen que partir con las mismas... Con lo, con las mismas eh, oportunidades de acceder a esos puestos. Esto parece una utopía. Estefanía, pues muchas gracias por explicarnos un poco cómo está esto de los recursos humanos eh, eh, en la plantilla pública. Una plantilla, por cierto, eh, de más de mil trabajadores. ¿En cuánto está ahora la plantilla municipal? ¿1.500? Pues de manera estable está sobre los 1.700 trabajadores y luego con los programas del Pujo, un cujo que van entrando, Pues nos plantamos en unos 2.000 trabajadores. Pues la mayor plantilla que hay en la ciudad. Pues el... much... sí. muchísimas gracias, Estefanía. A ti, Ormari, por darnos voz. 101.4, tele -Elch, Radio Marca.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 Todo para la higiene de tu negocio: 965-483535.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 Son las 9 y 39 minutos de la mañana y es tiempo de abrir nuestra ventana a la cultura con nuestro compañero Antonio Bazán. Buenos días, Antonio. Buenos días. De nuevo. Has sí. vuelto después, como todos los viernes, algo que te agradecemos porque hoy a vamos a hablar de Fernando Pessoa. Antes que nada, no te lo he preguntado, ¿has viajado alguna vez a Lisboa? He estado en Lisboa. Ah, entonces... He estado en Lisboa. <risa> Podemos hablar. Y además hablar. volveré a Lisboa. Hablaremos entonces de Lisboa porque hablar de Pessoa es hablar de Lisboa. Como hablar de Kafka es hablar de Praga. Como hablar de Baudelaire es hablar de París. O hablar de Joyce es hablar de Dublín. Pues Lisboa tiene a Fernando Pessoa. ¿Quién es Fernando Pessoa? Pues creemos que es el poeta más importante, de la, más que poeta, digamos, que es poeta y filósofo más importante del siglo XX. Porque él influyó en los pensadores europeos. Su poesía la utilizó para hacer auténtica filosofía. Él, dicen que tuvo una vida ordinaria, pero un interior extraordinario. Pessoa fue esa persona esquiva, anónima, melancólica, singular. Creo que algunos portugueses, compatriotas suyas que lo veían rondar por Lisboa, pensaban, uy, este está ido. Y fue así, pero dejó una obra extensa, dejó en un arcón más de 25.000 manuscritos que ahora están en su museo, en la casa de Pessoa, casa-museo, y ahora Pessoa está por toda Lisboa. Pasó desapercibido para la época intelectual, para los intelectuales del momento, era querido por sus vecinos, dicen, cuentan, y ahora Lisboa pues, lo tiene en la memoria colectiva de una ciudad y lo tiene como monumento y patrimonio ...cultural de todo un país... ...y además es un atractivo turístico... ...muchos quieren conocer Lisboa... ...porque la han conocido... ...o la han vivido a través de los universos... ...que creó Pessoa... ...en todas sus obras... ...en todos sus libros... ...y poemarios que se han publicado... ...Pessoa nació en 1888... ...en Lisboa... ...y murió en 1935... ...en Lisboa... ...Antonio murió... ...a los 47 años de edad... ...¿te no, suena ¿te suena esa fecha?... A esa, a ...esa edad?... ...porque dicen que es la edad maldita... ...de los literarios... ...del siglo XX... ...porque con 47 años murió... ...a ver... ...Stevenson... ...a ver... ...también Baudelaire... ...Albert Camus... ...algunos... ...coincidencias... ...sí, coincidencias... ...murieron... ...inquietantes... ...con 47 años... ...pues él se quedó huérfano... Muy pronto, a los cinco años, su padre, su padre era un crítico musical, con lo que ellos vivieron en frente de la ópera. Has estado en el Teatro de San Carlos, en la uh -huh. Gran Ópera. Pues sí. él vivió, nació enfrente Luego se cambió como 40 veces de domicilio. Eh, al final, en su última casa donde murió es donde es la, la Casa Museo de, de Pessoa. Eh, con lo que su madre se quedó viuda y se casó con un comandante, un cónsul eh, que eh, llevó eh, a Pessoa a marcharse a Sudáfrica estuvo un tiempo de su infancia en Sudáfrica y allí se pues, eh, pudo aprender el inglés y la literatura anglosajona le gustó y ya cuando regresó a Lisboa pues ya maduró con 19 años heredó una pequeña fortuna de su abuela que murió ...y con ese dinero quiso emprender un negocio... ...le fue muy mal, fracasó... ...y toda su vida estuvo realmente con el bolsillo bastante apretado... ...le encantaba el vino... ...dice que el vino era mejor que la vida... ...el aguardiente también... ...y el tabaco... ...con lo que no sabemos de qué murió... ...si de una cirrosis o de una afección pulmonar... Por no, lo que cuentas, no está... va más por ahí. no. Hablaban también de obstrucción intest intestinal, bueno provocada por una cirrosis, evidentemente. Y teniendo en cuenta su afición al vino y al aguardiente, podría ser. Uh -huh. Es lo más normal. Y Fernando Pessoa, eh, si destaca en algo, es en lo que inventó en su literatura. Inventó los heterónimos, que no son seudónimos, sino que van más allá. Inventó como 40 personajes. Es otro que... yo. Efectivamente, sus, sus otros. otros yo, porque fueron hasta 72. Eh, bueno, por yo, yo ahí me he quedado en 40, tú en sí, 72, sí, no, sí. no sé, ha, habría que sí, leer toda, toda su obra que es extensa para saber cuántos. Hay algunos que los destacan, Álvaro de Campos, algunos que no me sé de memoria, pero eh, decimos que, son más a, que van más allá de los seudónimos porque a sus personajes, a sus otros yo que eran totalmente contradictorios, Uno era hedonista, otro aspeta, eh, otro era ateo, otro religioso. En sus contradicciones él buscaba, buscaba el sentido de la vida. Eh, él siempre ha tenido un pensamiento greco-latino, ¿no? de tragedia, de no dar respuestas y no dejar las preguntas en el aire. Ese era. Pessoa con sus...? Sobre los heterónimos, para que eh. ustedes los entiendan, por ejemplo, en una tarde eh, había quedado con José Reggio. Eh, tenía pensado encontrarse con Pessoa. Entre los dos tenían ahí una cita. ¿no? Bueno, Apareció Pessoa, pero como siempre, él siempre aparecía tarde. Muy, muy muy tarde, pero como dos, tres horas después de haber quedado contigo. Bueno, pues cuando llegó, después de dos horas esperando, él se presentó como Álvaro de Campos. Exacto, y además preferido. disculpó a Pessoa por no haber venido. Ese era su, uno de sus heterónimos. ¿no? Era otros yoes que él tenía. Sí, y que los necesitaba para construir sus universos literarios, para llegar a esa utopía del quinto imperio que dicen que es eh, eh, el final. Para él el final es sacar, poder sacar todas las potencialidades que tiene el hombre y una vez que el hombre sepa sacar todos los yo, todas las personas que llevamos dentro, pues seremos libres. Creo que, que esa era la filosofía de Fernando Pessoa, pero claro, <risa> había mucho... Eh, mucho estudio crítico y mucho estudio interior de saber lo que es la vida, de saber lo que es querer, el sentir, el más allá, sí. de, filosofía De todas formas, propia. viendo un poco todo esto, es muy normal que cuando él paseaba por Lisboa y le viesen sus vecinos, dijesen, este está un poco para allá, <risa> muy normal. ¿eh? Efectivamente, pero luego poco a poco se ha ido redescubriendo y en 2021 Bien. es Monumento Nacional. Eh, Fernando, pues pesó a está en todos los cafés, que por cierto, él no iba a los cafés porque estaba prohibido a principios del siglo, eh, o no se servía la bebida alcohólica en los cafés, eso es un mito, eh, él iba mucho a las tabernas, que es donde compraba el aguardiente, y luego supongo que se iría a casa, porque no podría comer en las tabernas, no, no tenía dinero para beber aguardiente, y nunca se casó, tuvo... Su novia Ofelia eh, fue un amor interrumpido, creo que fue pasional carnalmente, lo cuentan algunos antepasados de Ofelia, pero él en las cartas, fíjate, se hablaban de usted, parecía que había más bien distanciamiento uh -huh. que otra cosa, pero la hubo pasión, también. la época, uh -huh. que por cierto le tocó vivir una época también con conflictiva, porque nació a finales del siglo XIX cuando Inglaterra prohibió a Portugal expandirse por, las, por sus colonias, cuando al rey eh, Carlos lo mataron en un atentado terrorista muy cerca de donde él vivió. Creo que eso también le marcó eh, en, su, en su literatura. Eh, vivió la, el final de la monarquía y el principio de una república. Algunos dicen que sí era de derechas, pero no. Él era lo que hemos visto, la paradoja era uh -huh. el simbolismo de la paradoja eh, blanco o negro, él tenía muchos universos y deconstruía a su propio yo para poder ser libre, pero Lisboa, Lisboa le debe mucho, como hemos dicho, como Kafka a Praga y como Je John, James Joyce a Dublín o en París a Baudelaire, porque él en su... En su literatura, en, en alguna de sus eh, relatos, nos cuenta cómo paseaba por Lisboa, cómo ese personaje que hemos dicho anónimo y esquivo veía los pequeños detalles de Lisboa. Y es bonito leer a Pessoa, leer cómo paseaba por las calles, cómo también él le encantaba el tajo. No, no existía cuando él paseaba por Lisboa ese puente que se construyó para cruzar el tajo, Imagínatelo en la riera, ¿no? De, de ese gran río que para él suponía cruzar ese río podría ser, eh, llegar a otro continente, a, sí, un a realizar río una te pones travesía. Cuando ves allí en Lisboa en una orilla, eh, a lo lejos parece que no ves la otra claro. parte, ¿no? es como ver un, un océano delante de ti. Sí, que es cierto. Pues él reflexionaba mucho y además era esotérico le encantaba, como aquella época del siglo XIX hay muchos poetas y escritores que le iban mucho el ocultismo, la masonería, pues él eh, todo eso también lo refleja en su obra con caminos de espiral, eh, con diseños esotéricos en su poesía, vanguardista, bebió mucho de las corrientes de principios del siglo XX, pero a mí me gustaría, Antonio, que nos leyeras Algo de Fernando Pessoa hablando de esa preciosa ciudad que es Lisboa. Y de su forma de ver esa ciudad y las gentes y los pensamientos y la forma de verla y la luz, todo. Lisboa, Fernando Pessoa. Son las calles antiguas con otra gente. Hoy son las mismas calles diferentes. Son personas muertas que me están hablando a través de la transparencia de la falta de ellas hoy. Son remordimientos de lo que hice o de lo que no hice. Ruidos de regatos de noche, ruidos allá abajo, en la casa quieta. Bajando voy por la calle nueva de Almala. Me fijé, de repente, en la espalda del hombre que bajaba delante de mí. Era la espalda vulgar de un hombre cualquiera la chaqueta de un traje modesto y en una espalda de transeúnte ocasional. Llevaba una cartera vieja bajo el brazo izquierdo y ponía en el suelo, al ritmo de ir andando, un paraguas cerrado que cogía por el puño con la mano derecha. Sentí de repente por aquel hombre algo parecido a la ternura. Sentí en él la ternura que se siente por la común vulgaridad humana por lo trivial cotidiano del cabeza de familia que va a trabajar, por su hogar humilde y alegre, por los placeres alegres y tristes de que forzosamente se compone su vida, por la inocencia de vivir sin analizar, por la naturaleza animal de aquella espalda vestida. Sigo por la calle y estoy viendo en la cara de los transeúntes No la expresión que realmente tienen, sino la expresión que tendrían para conmigo si conociesen mi vida y cómo soy yo. Si se transparentase en mis gestos y en mi rostro la ridícula y tímida anormalidad de mi alma. En ojos que no miran, sospecho burlas que encuentro naturales, dirigidas contra la excepción inelegante que soy entre un montón de gente que hace y que goza. Y en el fondo, supuesto de fisonomías que pasan, carcajadas de la, tímica, de la tímida gesticulación de mi vida. Fíjate cómo, cómo se fijaba en la mirada, en los gestos de sus vecinos. Dicen que tal vez Pessoa es el que no existió, porque siempre miró a través de todos esos personajes que él mismo creó. Pues eh, están acertados, porque él está enterrado en el monasterio de San Jerónimo, en Portugal, en Lisboa, y lo enterraron junto a todos sus heterónimos, a todos sus chos. Qué bonito, <risa> ¿no? Qué bonito. Sí, y además, sí, sí. leyendo lo que tú has, eh, has hecho, esas reflexiones de Pessoa paseando por Lisboa, te das cuenta... Cómo él giró por toda Lisboa y ahora Lisboa gira por todo, bien, bien, por todo, por todo Pessoa. Sí, sí. Qué bonito. Pues y... Lisboa, una ciudad para visitarla con calma. Es eh, extraordinario. Cada barrio, cada eh, montículo, cada tranvía te lleva a un lugar. Eh, es extraordinaria. Con, con un río que es como un mar. Eh, es algo... Interesante para poder visitar y pasar unos días siempre que esta pandemia nos deje, claro. Pues él murió en 1935, uh -huh. se marchó Fernando Pessoa a los 47 años, sin descendencia, porque no se casó. Y él escribió, él lo sabía que estaba enfermo, lo tenía que saber, porque él sí. escribió su propio epitafio. Y lo que más me sorprende es que mientras lo que hemos leído... Eh desvela cierta inquietud a la hora de ir mirando, son unos ojos inquietos una forma de vivir inquieta en lo que refleja con, con este epitafio es paz, para mí ¿Sí? es calma es, es como que ha llegado al puerto y entiende qué es lo que ha sido en ese viaje y es uno de los más famosos porque se ha parafraseado mucho lo que dice Pessoa porque él, tiene, él dijo si alguien tiene que escribir o hablar de mí y escribir una biografía que sepan Que hay dos cosas que tiene que tener en cuenta mi fecha de nacimiento, la hemos dicho sí. 1888 y su fecha de, de nacimiento y la fecha Ajá. de fallecimiento 1935, y lo hemos dicho porque él mismo eh, dejó escrito el resto de los días lo voy a referir, aquí hablamos de eso, es de peso sí, venga, sí, sí. pues vamos con él Si después que yo muera se quisiera escribir mi biografía Nada sería más simple. Exactamente poseo dos fechas. La de mi nacimiento y la de mi muerte. Entre una y otra, todos los días me pertenecen. Soy fácil de describir. He vivido como un loco. He amado a las cosas sin ningún sentimentalismo. Nunca nunca, nunca tuve un deseo que no pudiera colmar pues nunca anduve ciego. Incluso escuchar para mí fue nada más que un complemento del ver. Comprendí que las cosas son reales y totalmente diferentes una de otra. Lo comprendí con los ojos, jamás con el pensamiento. Comprenderlo con el pensamiento hubiera sido encontrarlas todas iguales. Un día... Me sentí dormido como un niño. Cerré los ojos y dormí. Y, a propósito, yo era el único poeta de la naturaleza. Antonio, leer a Pessoa es, eh, eh, tiene que ser algo mm, obligado, por eh, si queremos o tenemos aspiraciones de ser personas libres. Yo creo también que eh, es interesante porque... Eh, eh, la, la creación de su vida, la creación de todos esos personajes, no en torno a él, de, sino de sus yoes, además personajes que tenían su vida propia, dónde habían nacido, cómo habían vivido y a qué se dedicaban, era otro personaje, no era que tuviese doble vida, es que Le, tenía... les ponía también fecha de fallecimiento, también, eh. Todo, todo, todo. A, a casi eh, todos. <risas> era una creación absoluta. Ver la vida con tantos ojos, es tener una vida inmensa, inmensa, pero desde bien pequeño dicen que a los seis años ya inventó su primer heterónimo, ya un, apuntaba, sí, ya apuntaba. un caballero francés que le escribía cartas, él mismo se escribía con Vaya. seis añitos cartas, Vaya. sus dios, sus amigos imaginarios, qué gran poeta, pero sobre todo qué gran filósofo, y es evidente que sus escritos se han versionado y se han llevado a la música por también grandes trovadores como Cantantes de fado portugueses o como nuestro querido Luis Eduardo Auti. Con él terminamos, suave. Es suave el día, suave el viento, es suave el sol y suave el cielo, que fuera así mi pensamiento, serio tan suave es lo que anhelo. Pero entre mí las suaves glorias del cielo y del aire, sin mí, hay muchos sueños y memorias. Lo que yo quiero es ser así. El mundo, el mundo, el mundo es lo que a él we gaan niet meer terug. We gaan niet meer terug. porque yo lo meer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 Todo existió porque existí, Ay porque ves. y hay mundo porque yo lo vi. 101.4 tele Radio Marca Este verano voy a. Y vamos a ir. Allí y aquí. Y nos iremos con. ¡Y acásate! De... A ver a. Y subiremos a. Y llegaremos hasta. También haremos aquello que tanto. ¿Y este verano. Este verano es otro verano. Nuevo subtitro en T3 Cross: Versatilidad y Espacio para sentirte libre. Welcome, Freedom. Citroen en grupo Marcos. Pasión por llegar.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 La glorieta con y Alonso. Bien, después del rincón de la cultura pasa un minuto de las 10 de la mañana y tenemos que hablar del agua. De todos los trasvases que se producen en España, y creo que hay más de una docena, solo dos se han cuestionado por el gobierno de Pedro Sánchez, por la ministra de Transición Ecológica. Los dos, además, tienen que ver con nuestro territorio, el Tajo Segura y el Júcar Vinalopó. El Tajo Segura, ya conocen cuál es su situación. En 2027 se habrá reducido en más del 70% los desembalses, los envíos. Y del Júcar Vinalopó, pues que lo hemos reclamado durante más de 700-600 años, y que se puso en marcha con numerosos problemas y con más de 400 millones de euros y nunca acaba de arrancar porque ya se encargaron pues, de, de dar el jaque mate cuando decidieron cambiar la toma de agua y enviar agua de ínfima calidad desde Cullera. Y por si esto fuera poco, el martes, el próximo martes el Consejo de Ministros está dispuesto a recortar sin esperar a la aprobación de los planes hidrológicos, porque así puede hacerlo, el caudal a enviar del Cajo al Segura si hay nivel 2. Por tanto, se pasará de los 38 a los 27 hectómetros cúbicos para regadío y para abastecimiento. Pues ante este panorama, Ángel Ulvina, usted pertenece a los usuarios del trasvase Júcar Vinalopó, usted también pertenece a una expresidente de una comunidad de base de Ríos de Levante y además es presidente de la SAD de San Enrique y portavoz de la Mesa Provincial del Agua, de la Comisión Técnica de la Mesa Provincial del Agua y también pertenece al Círculo del Agua. ¿Qué movilizaciones hay preparadas? Buenos días, Ángel. Buenos días. Espera, espera que no te he subido el micrófono. Buenos días. Sí, Ahora. buenos días. Eh, bueno, eh, escuchando, se he escuchado un poco lo de Celando Pessoa, que es bucólico y poeta, y esto es la trágica realidad de, de un territorio que no sé por qué demonios no podemos eh, garantizar. Las aguas para abastecimiento y regadío para eh, las siguientes generaciones. Es un, no sé por qué, te lo acabas de decir, de 40 trasvases que hay en España. Ah, 40, creía que habían menos. 40, 40, <risa> hay. Dos no, no, no los quieren cargar y, y así estamos. Empezando por lo que acabas de decir, inminentemente, el día 27, martes que viene, uh -huh. el Consejo de Ministros del Estado Español va a tomar dos medidas. Una, eh, cambiar caprichosamente eh, la regla de explotación del acueducto Tajo Segura, cuando en el nivel 2 eh, automáticamente tenían que mandar 38 sí o sí, van a rebajarlo a 27. Y también, para que estemos más contentos, van a hacer una revisión de las tarifas. ¿Ah? Tarifas que encima es muy triste, porque claro, si a nosotros nos ponen las mismas tarifas fijas, y traemos menos agua, que hace encarecer más el agua. Al final todo son tristezas, alegrías, y creo que están consiguiendo de que la agricultura en el levante español pues, se hunda, no levante cabeza, y que no sea lo que es uno de los motores económicos de, de España. Vale, pues esto es una bofetada eh, lo que le han dado de nuevo a los agricultores de este territorio, porque si se van a actualizar las tarifas, eso significa eh, incrementar el precio del agua del trasvase cuando se va a recortar, el próximo martes. Y no estamos hablando del, del bueno, año que viene. El 27, el Consejo 27. de Ministros. ¿Qué van a hacer ustedes? Bueno, primeramente, eh, lo que estamos ahora muy centrados muy centrados, es en las alegaciones que tenemos que hacer antes del 22 de diciembre, porque ya se han publicado los, las propuestas definitivas del Ministerio y tenemos que ya las últimas alegaciones, que sabemos que no van a hacer caso, pero vamos eh, las tenemos que hacer porque calculamos que en enero o en febrero del 22 ya se publicarán los planes ideológicos, del Tajo, del Júcar y del Segura que nos van a limitar las aguas para el uso de los abastecimientos y regadíos de esta región. ¿Qué vamos a hacer? Vamos en primer lugar el que quede claro que yo soy de la opinión de que el ministerio no va a cambiar ni un ápice su postura, ni con alegaciones ni sin alegaciones. Y como soy claro, como yo con un grupo de personas, que esto va a acabar en el Tribunal Supremo, estamos preparando verdaderos informes técnicos, eh, amparados más jurídicamente, para que se presenten antes del 22 de diciembre, tanto por la Comunidad Autónoma de Murcia, tanto por la Diputación, lo que ya estamos trabajando, y yo tanto por el Sindicato, Para que luego, en cuanto se publiquen los planes ideológicos en el mes de febrero, rápidamente est estos recursos que estamos poniendo, avalados por formes jurídicos, se presenten en el Tribunal Supremo y se pida la cautelar de que no se apliquen las leyes hasta que se demuestre lo que está pasando. ¿Y pues qué está pasando? Primero, eh, la revisión que este van a hacer el día 27 es un una cosa caprichosa, extemporánea, innecesaria, porque la regla de explotación se hace después de sacar los planes hidrológicos. Si va a sacarse en el mes de febrero el 22, no es lógico que en julio dé una chaza así como así. Uh -huh. No tiene lógica. Eso es todo, es un capricho o un compromiso que han tenido con Castilla-La Mancha, así de claro. Eso es lo primero. Segundo, los caballos ecológicos. Los caballos ecológicos en primer lugar, pues estamos viéndolos con expertos que lo han hecho más o menos así como lo han hecho, en una mesita. Bueno, eh, hay un sí. experto, no, no, usted, eh, usted eh, lo dijo, Luis Garrote. Sí, que, eh, sí, además, como, sí, sí, pero un experto que salió de la pública, pero hay más expertos. Ya, pero, los, eh, ya, eh, ¿coinciden no, en que se, no, equivocó, no, eh, eh, se han equivocado no, los técnicos no, en no, el, no, el no, cálculo no, del caudal eh, ecológico? Han, han utilizado un procedimiento que ya no se usa ni, ni digamos, ni... No sé, ni en el país más humilde de eso, no existe. Hay otros métodos, hay otros métodos. Por eso exigimos, además, muy formalmente, vamos a exigir al Estado español que se haga, como se ha hecho hace poco, un estudio de inundaciones en toda España ejemplar, hemos trabajado todos muy bien, un estudio ecológico de todo el Estado español. Por ejemplo, el caudal ecológico del, del Soura Tenía 4 metros cúbicos por segundo hace unos años y olía muy mal. Se bajó a 2 y ahora no huele porque hay depuradoras. Bueno, el plan hidrológico de seguridad ya propuesta por el ministerio es 1,5 y sigue sin oler. Y el del tajo que quieren poner de, entre de Aranjuez es 8,60 y se le irá oriendo en Toledo porque le llegan 35 metros cúbicos de la zona de Madrid. Entonces, lo que estamos haciendo es unos estudios, eh, digamos así, ecológicos, bien documentados por expertos y jurídicamente, diciendo además que esto es una cosa maquiavélica para simplemente eh, tirar el agua, derrocharla y que no venga aquí, porque es triste del agua que, que nos van a quitar no se aprovecha ni un solo litro ningún regante de Castilla-La Mancha de Madrid eso es muy triste es que no si, vale. si dice, no, es que va a regar no, no, es que si sí, tienen cubiertas todas sus necesidades ya. Ángel eh, sé que están preparando de forma rigurosa porque le, le va el futuro del sí, trasvase no la vida, sí en ello, hay que convencer al Gobierno de lo que, está, de lo que eh, eh, ha propuesto. No, el no, Gobierno no vamos lógico. a convencerlo. Nada. El Gobierno no va a convencerlo nada. Pero, pero los tribunales, es, por eso. Es, es, confiamos en los tribunales. Eh, ha comentado que ahora quieren ustedes llevar al Tribunal Supremo, eh, junto al Gobierno de Murcia y a la Diputación, el Gobierno Provincial, los recursos por este cambio de las reglas de explotación del trasvase, Tajo Segura. pero. ¿Y qué hay del Gobierno valenciano? ¿Usted ha hablado con Chimopuch? Bueno, ¿O ustedes han pero, hablado con Chimo Puig para que esos recursos también los avale el Gobierno valenciano, eh, como ha hecho en otras está hablando, ocasiones? Está hablando otras personas, están hablando ¿Sí, eh? otras personas directamente, pero lo que se está hablando, yo no digo nada, yo simplemente digo que, que también hay un tema que están, están amparándose de que el Gobierno va a hacer unas alegaciones, van a hacer unas obras, van a conectar las desaladoras con eh, ojos bueno pues sobre eso yeah. también le quiero decir yeah, bueno. formo parte de un equipo técnico que estamos estudiando muy, muy seriamente cuánto va a costar esas tuberías quién les va a pagar y esos kilovatios a cómo puede salir el metro cúbico del agua desalada porque se están diciendo cosas Por los políticos que son verdaderas claro. bestialidades. Mire bueno. usted, le hago un ejemplo. Hoy en día, el metro cúbico de agua de salada, que la he pagado yo de Torrevieja, ¿eh? cuesta a 0,60 masiva. Uh -huh. Si eso cuesta a 0,60 masiva, si ahora quieren hacer la barbaridad y traicionar el trasvase de elevar esa agua 200 metros para meterla a ojos, que es met meterla al río Segura. Uh -huh. mezclarla con el riego tradicional y el trasvase, y hay todo con agua desalada, eso no puede salir a 50 como se dijo, eso es mentira si elevas tú 200 metros es imposible, dice no, es que encima vamos a, a, a, a poner placas solares eso, eso es la, la, la alternativa que, a, que el gobierno dice es, que es. para ese agua de asequible, de precio asequible o razonable es reducir el coste energético eh, eh, ...creando ...plantas solares fotovoltaicas ...para reducir ese coste ...energético de las desaladoras de, ...por ejemplo de Torrevieja, vale ...han hecho ustedes los cálculos ...de cuántas placas solares son sí. las que se ...necesitan para reducir ...ese coste energético ...para reducir 10 céntimos ...le vale. digo 0,60 ...más luego 200 metros de altitud y que, que, ...que se van a poner ...otros 20 por lo menos... Pues para reducir, que serán 80, 10 céntimos, hacen falta 500 hectáreas, 500 hectáreas de placasoladas. La Pero ¿quién ha hecho ese cálculo? Hemos hecho unos cuantos ingenieros y además el, el último que, que le dimos el dato fue a, al nuevo presidente de Jóvenes Agricultores, que es, también, que es ingeniero y él lo, lo ha puesto el otro día precisamente, Estaba en el tema y lo, y lo dijo públicamente. Eso, eso supone. Es una barbaridad. Eso 500 su, hectáreas. Pues eso supone, ni más ni menos, para que las, las personas lo entiendan, unos 800 campos de fútbol. Ni más ni menos. Eh, pero ¿cuáles son los cálculos del gobierno? O no tiene cálculos, simplemente eh, anunció, es que, vamos a. Por eso vamos a hacer unos técnicos, unos cálculos por aquí por encima. Porque, claro, es que dicen, es que te admiro usted. Para hacer lo que van a hacer a 120, 120 hectómetros cúbicos que si quieren sacar agua de salada, se necesitan pues, unos 400 gigavatios horas. Es una medida técnica. Uh -huh. Energía eléctrica. Normalmente, normalmente, normalmente aproximadamente, eh, eh, cada megavatio, más o menos, necesita como 1,2 hectáreas. De placas, una tareas son 10.000 metros. Yeah. Pues simplemente multiplica y salen, es que salen los 500. Eh, en, en el entorno de Torrevieja, en la playa, no sé dónde van a poner eso, es que no lo sé. Tenemos pues, que poner un satélite, es una barbaridad. Es que hablar, hablar de cosas técnicas sin conocimientos, eso es una aberración. Pero esto mismo se le ha dicho a, a la consellera de Agricultura y al, y al presidente del Gobierno Valenciano. Yo de este tema de ellos, con ellos no hablo. Porque ellos sí que hablan agua para siempre y agua de calidad y agua a precio asequible. Ese, ese es el eslogan. Ya no hablan de, pues pues que, de otra cosa. Pues cuando, cuando yo les he dicho a mis regantes el otro día eh, lo que decían los políticos y demás, me he contestado los regantes Ángel Yo, cuando riego, ¿ya qué precio? Pasan de alegaciones, pasan de políticos y pasa de todo porque nos están dejando en el campo del Che muy decepcionados todos. Y ya está bien, es que llevamos, un, es una especie de que tenemos un, es como si hubiéramos nacido con un pecado venial o algo así, que permanentemente y permanentemente permanentemente se pone en duda. De que el agua lo usemos bien, que es ejemplar que se utiliza la inversión que hemos hecho bueno. para 50 años en la movilización de los regadíos, que nos faltan 40 años y nada, nos dicen que el agua no va a venir, que va a venir no sé cómo. Pero ustedes reconocen que no han hecho bien las cosas, por ejemplo, eh, la contaminación del mar menor. Por una bueno, agricultura. Bueno, bueno, bueno, eso es una. O sí, la claro. ampliación de regadíos de forma poco planificada. Vamos a ver. Eh, en lo que a mí conciencia con en este tema, que es en el, en el entorno de Elche, de, del de río de Levante, no hemos ampliado ni un solo metro. ¿En Elche no? Ni uno. Al revés, hemos bajado. Lo que pasó en, el, en, en, en la manga de Mar Menor es una, una actuación puntual, pues que el gobierno de, de Murcia y los regantes del campo de Cartagena con sus ansias de plantaciones también que dar explicaciones y creo que están corregiendo. Pero eso no implica condenar a todos los demás. Es que los regantes del Tajo Segura es Almería, Murcia, Murcia y, y Alcante. Y no por una zona de Murcia, que es el campo de Cantagena puntual en el, en el Mar Menor. Que si entramos al Mar Menor, ¿quién ha contaminado el Mar Menor? Había que ver. Había que ir allá al Mar Menor. Verlo y después decir porque aparte de, de, de los aportes de los regadíos, allá hay una industria turística inmensa, de, de vivienda de todo tipo, en el entorno de una laguna muerta. O sea, había que verlo todo. Yo ahí no quiero entrar porque no está en profundidad. Me costa conozco al, al consejero de Agua de Murcia, Antonio Luengo, que ha estado en ello, junto con el ministerio, el vertido cero, en fin, está haciendo inversiones y eso puntualmente lo solucionará, no tiene otro, otro, otro, otro remedio. Y la ampliación de regadío, digo a decir, no es aquí. Concretamente no es aquí. Si se ha hecho algo o se ha intentado, es precisamente en zonas Malmería-Murcia y precisamente por el dichoso plan de agua que pusieron desaladoras a la quien las pedía y lo pidieron a unas cuantas personas que no tenían muchos escrúpulos. Pues si sí, el Ministerio le ha decepcionado a usted y a muchos regantes por eh, lo que está realizando contra el trasvase de Tajo Segura, ahora hablamos del Jucar Vinalopó. Quería preguntarle cómo ha vivido este juego político, porque es juego político lo que hemos vivido en estas semanas, aquí, por ejemplo, en Elche, cuando el Partido Popular pidió la convocatoria de ese pleno extraordinario para pedir la dimisión de Teresa Rivera... Eh, el alcalde quiso sustituirlo y evitar la dimisión de Teresa Rivera y al final votaron eh, contra sus propias propuestas consensuadas con Ríos de Levante. Y luego, eh, días más tarde, el PSOE eh, reclamó o instó al Partido Popular a que le pidiera, le exigiera a Díaz Ayuso que depurase eh, las aguas, que las reprobase a la presidencia de la Comunidad de Madrid por no depurar las aguas y plantear este problema del incremento del caudal ecológico que revierte evidentemente en nuestros intereses ¿qué, qué le parece este juego? A, en primer lugar la, la pena es que no se hable de lo que, de lo que nos van a reducir a los regantes al trabajo que los políticos hablen de sí mismos de sus historias y por no, y por no llegar a acuerdos eh, se le muere al paciente. Eh, esto es como aquello de eh, los podencos y los otros. Al final, nah, esto es muy triste. Esto es muy triste. Y, pero además, eso que ha dicho de la, de la señora Ayuso es muy triste. Es que no le he dicho nada de la, la depuración, que es cierto. Ah, que renuncia a la lo reserva de 60. Lo que le han dicho que, que renuncia a la reserva de 60. Reserva de 60. Y de eso quiero decirlo porque eso yo sí que lo he vivido y lo quiero concretar. Vamos a ver. En el año 2007 hubo una gran sequía en España, aquí estamos acostumbrados a las sequías, y concretamente en el norte de... En el Le están llamando. Sí, es un chiste. Vale, está explicando, yo mientras explico qué es eso de renunciar a la reserva, y es que en el plan hidrológico del Tajo establece el ministerio una reserva de 60 hectómetros cúbicos encima, encima... ...del Tajo a la Comunidad de Madrid, una reserva. Encima, sí. eh, esto hay que sumarle eh, el incremento del caudal ecológico... ...lo que nos está eh, quitando agua para eh, enviarla al, al Segura. Más 50 hectómetros cúbicos, que sí que es nuevo, de la tubería manchega... ...para dar abastecimiento a unos pueblos que son del Guadiana. que Es un trasvase uh -huh. ilegal, trasvase ilegal. Aguadiana. Esto ah, es nuevo. Eso es nuevo. Esto está en el Esto plan también, de hace un mes. También, también, está. también lo han puesto: también 50, puesto. 60 Madrid, 50 Alguadiana. Exacto. exacto. Somos, y incremento de caudal económico. Sí. Bueno, bueno pero pues le explico eso de, de, de lo demás: 2007. Sí, en 2007 hay una gran sequía, completamente una gran sequía, encima por la parte de, del Duero. Que no suele haber uh -huh. sequía, había sequía en el norte de España. Y entonces la, la empresa que se dedica a controlar todo el tema de, de, de aguas en, en, la, en la comunidad de Madrid, que es el canal de Isabel II, sí. potencia sí, sí. en agua, eh, pidió, pidió en 2007 un riego ah, de socorro, una concesión de agua, ah, una concesión. como nosotros hicimos en el Taibilla cuando vino, uh -huh. que llegamos allá. Y en el 2008 se la concedió el Ministerio una concesión de 60 hectómetros cúbicos a, anual. Eh, la, a, a, anual sí al canal de Isabel Segunda. Vale. La que firmó ese documento era la ministra Cristina Larbona uh -huh. y con el informe de la señora Teresa Rivera, actual ministra, uh -huh. que era secretaria de Estado. Uh -huh. O sea que aquí, ahora, no digan aquí quién ha dado. Esa agua no se ha usado, poquito se ha usado. Y está ahí, y en el cálculo que hicimos en memorándum, no aplicamos en reserva. Pero ahora, decir a un pueblo... Entonces nosotros sí que vamos a legar otra vez, lo legamos ya en el 2013, que para abastecimiento de Madrid en un futuro, uh -huh. porque era eso, y para la tubería manchega, que son 60, 50, 110, y son otras cosas que trabajamos, no protestamos, trabajamos. Uh -huh. trabajando. Son 110, se pueden coger perfectamente de los afluentes del Tajo, Alberche y el Tieta, que están en la Comunidad de Madrid, alzando ahí, que es donde más llueve de España, que es en la Sierra de Gredos. Está muy cerquita el canal de Isabel II, que se puede ampliar y se puede poner propuestas. Encima el agua es mucho mejor que la que, que, la, que la, pueda la venir del Tajo. Ustedes, y eso es una alegación claro. técnica que vamos a hacer, que es lo que yo les digo ahora a, a los políticos. No digan que renuncia a nadie, sino digan ¿por qué no se coge agua del Tietar y, claro, de, y de la Tierra de Gredos sino del Tajo, de las reservas del Tajo? Eso es así el caso. Pues sí, son trabajos y solamente es que no hay más tiempo y pues solamente está. no, nos Pero queda repasar el sí, Jucar sí, sí, Vinalopó. <ríe> Como sí. que esto cada mortal le da eh, el plan hidrológico del Júcar. Bueno, bueno, en este momento el plan hidrológico del Júcar, eh, nosotros teníamos una concesión de agua ya que hemos conseguido, de Júcar Vino Lopo en el embalse de, en de Bellús lo, lo han quitado. Nosotros hemos conseguido y todo de las Cortes valencianas y demás eh, por unanimidad que se estimase eh, la, la no repercusión de costes. Mm en el trabase Jucar-Vinalo-Po por, por su final medioambientalista, uh -huh. también nos lo han quitado. Ya, o sea que tendrán que pagar con más. Con lo cual, hay que pagar más, hay que pagar los 800 metros de elevación y esto, como no se pongan de acuerdo, es un envase inviable. Y mientras tanto, ¿hasta cuándo se pueden sobreexplotar los acuíferos? Pues el acuífero tope está en el año 27. En el año 27 Es, un, es por, por, por una directiva marco que todos los acuíferos sobreflotados deben de pararse. Con lo cual, en la zona norte de Alicante, nos quedaremos sin agua ni de acuíferos ni de trasvaso. Pues ese es el futuro. El futuro que nos espera, sí. Pero ustedes están trabajando Siempre, para acabar no. en los tribunales porque este gobierno, sí. estos políticos, no, dice usted que no van a hacer caso, Hombre, no van a reconsiderar. Con lo del de Júcar, Vinalopó... Es triste que son 400 millones de euros, 120 aportados por la Comunidad Europea y estamos ya preparando un informe jurídico muy potente para denunciar a la Comunidad Europea de que se ha invertido dinero comunitario en esa obra y no ha conseguido los fines para los cuales se creó la obra. Una era? obra. Parar la sobreexplotación, mantener el nivel socioeconómico de los regantes de la zona y, y tercera, como justamente los abastecimientos, ser eh, abastecidos dignamente. Ninguna de las tres cosas se ha conseguido. Y, hay, se han, y nos hemos gastado 400 millones de euros. Una obra que ha sido también un despropósito. Total. La de total. Carbina, lo, lo hemos vivido lo en hemos estos vivido. últimos años. Y además eh. esta casa vivió de sus inicios, sus sí. medios y sus finales. Bueno, pues Ángel Urbina, Gracias por el trabajo. ¿Hasta cuándo van a poder resistir? Yo le recomiendo que lea a Pessoa porque no es que sea un gran poeta, es un gran filósofo. Y sí. van a necesitar mucha filosofía <risa> para poder salir bien de esta situación. Hombre, yo le digo que hasta las relaciones de enero vamos a estar a tope. Yo personalmente, según cómo acabe estos temas, en enero o en febrero, Lo que no voy a gestionar es la ruina a los regantes. Lo dije el otro día y lo digo otra vez. No voy a entrar en el juego de gestionar aguas desaladas y a la gente cara con cara venderles el producto. Si en enero y en febrero no se resuelve esto convenientemente, dejo mis cargos institucionales porque yo no puedo ser cómplice, partícipe del engaño que se va a hacer al campo de hecho. Si declaro. Pues no hay que esperar a enero-febrero, vamos, no, vamos a esperar al martes, vamos a ver el martes si, el Marche, si cambian. Yo lo tengo sí. asumido, el martes nos van a cambiar y eso supone que perdemos, sí o sí, como mínimo, 13 hectómetros cúbicos de regadío. Primera cuchilla. Pero, pero también el, el incremento. Eh, ¿Ya el martes se establecerá el... un incremento del agua del trasvase? Sí, también, también. Ya, pero el mismo martes ya sabremos. El mismo martes el... sabremos la tarifa. Quizá no estará claro porque usará, una, un, como siempre, un eufemismo, pero al venir menos agua. Pues te pone. Dice, no, paga usted 400. Bueno, ahora es poco, va a pagar solo 405. lo me lo digo poco, sí, pero como antes recibías 200 metros cúbicos, salía a 2. Ahora wow. vas a subir 80, te va a salir a 4. Vale. Pues así están las cosas. Pues Ángel. muchas gracias por información a los regantes y a los regantes decirles que estamos haciendo mucha gente todo lo que podemos. Sinceramente. Y cuando pase esto, pase el verano y tengamos que movilizarnos ya de las últimas movidas, pues que tengamos que tener claro, los regantes y los ciudadanos, que nos va la vida. En este momento, Alicante, con dos trasvases condenados, o vamos, reclamamos contundentemente lo que de justicia es nuestro, que es que el Estado nos tiene que garantizar una calidad de agua adecuada y a precio adecuado, o si no, vamos a estar condenados para siempre a ser, pues esto, un desierto. Seguiremos bebiendo agua de del mar y regaremos con agua del mar. Bueno, hasta, de que, hasta que digan que tiene algo, porque el boro está ahí. No quiere decir nada, pero que ahora no pasa nada, parece que el agua es infinita. Pues no es infinita, aunque sea del mar, no es infinito. Muchas gracias y buenos días. 101.4 Teleelch Radio Marca 3, 2, 1, Stock Days de SEAT. Del 22 al 24 de julio llegan los Stock Days de SEAT a Serrauto Motor. Tres días con descuentos de hasta 8.000 euros en toda la gama. Entrega inmediata y sin pagar nada hasta septiembre. Y con tu SEAT te regalamos una escapada para dos personas. Serrauto, tu concesionario oficial SEAT en Elche y Torrevieza. Yoleza Motor en Orihuela.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 tenemos un futuro negro, un futuro dramático en cuanto a los recursos hídricos se refiere después de haber escuchado a Ángel Urbina en la entrevista y ahora pues no sabremos eh, cómo son las noticias en esta ronda pero ya tenemos preparado a nuestro compañero Salvador Campello muy buenos días Alba eh, las noticias tampoco son buenas, ¿verdad? No son positivas. Muy buenos días. La incidencia acaba de superar ese umbral de riesgo. Estamos en este momento en 278 casos por cada 100.000 habitantes, cifras que no veíamos desde el mes de marzo-abril. De esa forma, la incidencia, como decimos, supera esa barrera psicológica de los 250, que es el riesgo extremo. Es razón suficiente para que el Consejo pueda pedir tanto eh, el toque de queda como si lo considerase oportuno el cierre perimetral del municipio saben que de momento Elche no estaba en esa lista propuesta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que aprobó ayer mismo por la tarde y que entrará en vigor el próximo lunes y que sí que estaban otras poblaciones como Santa Pola, El Elche Calpe o Torre Vieja esas poblaciones sí que tendrán toque de queda a partir de la una Elche no lo tendrá pese a que como decimos hoy ha superado los 250 tenemos ahora mismo 278 casos eh, por cada 100.000 habitantes. Y todo después de que entre el lunes y el miércoles, en solo tres días, se detectarán 220 casos, 224 casos nuevos. 224 casos, 224 casos, casos. nuevos. Esa la, la cara dramática la tenemos en el número de fallecidos. Sí, porque bueno en los datos oficiales de la Comunidad Valenciana todavía no se registran porque el fallecido que se ha registrado en Elche fue en el día de ayer, jueves, en el Hospital General, y ese dato se computará el próximo martes, lo daremos el martes, porque saben que las actualizaciones de los viernes corresponden a los días de lunes a miércoles y la de los martes, de jueves a domingo. Como fue jueves, pues se contará, saldrán las listas oficiales el próximo martes. Eh, y, martes. Y si vemos el balance de los hospitales, sigue, de creciendo. Hoy sigue creciendo. sigue y creciendo. Y el hospital general se lleva la peor parte. Exactamente, porque tenemos cuatro personas ingresadas en cuidados intensivos, cuatro, son las mismas que ayer, y dieciocho personas en planta. Son unas tres personas más que ayer ingresadas en planta. La peor parte, como decimos, se la lleva al Hospital General, hay dos personas en la UCI, 14 en planta, mientras que en el Vinalopó también hay dos en la UCI y cuatro en planta. Recordemos que el Hospital General de Elche atiende no solamente a la población ilicitana, sino también a Santa Pola, que ahí puede estar también la clave. En cualquier caso, son pues, eso, 18 personas en planta y cuatro en la UCI en los hospitales ilicitanos. No vamos bien en cuanto al COVID y esto lo que pone de manifiesto es que tenemos que seguir siendo prudentes y tenemos un fin de semana en el que hay muchas ganas, porque muchos estarán de vacaciones, hay muchas ganas de fiesta, de reuniones sociales, pero recuerden que están limitadas hasta el 16 de agosto a 10 personas máximo, tanto en casa como en espacios públicos, diez personas solo, si no son de la misma unidad de convivientes. Así que lleven cuidado, los botellones también están perseguidos con multas que pueden llegar a los treinta y pico mil euros y también hay limitación en la movilidad, hay toque de queda en muchas poblaciones eh, cercanas. En muchas poblaciones, poblaciones como cercanas. Santa Pola, por ejemplo, recordemos que Santa Pola a partir del lunes tendrá toque de queda a la una de la mañana. Del 26 de julio al 16 de agosto se establece esa ampliación de toque de queda a los municipios valencianos, alicantinos y castellonenses. Veremos cuándo eh, tocará a, a Elche pues, eh, sufrir esa restricción, ese pasito para atrás. Pero de continuar así, la consellera de Sanidad, Ana Barceló, lo dejó muy claro. Estas restricciones vuelven a la comunidad valenciana porque hay transmisión comunitaria, porque se han dado cuenta que eh, bueno, estamos sufriendo un incremento de los contagios por la interacción social entre los más jóvenes. Y esto impide que se controle la pandemia. Por eso hay transmisión comunitaria y la situación es grave en la comunidad valenciana. Y esto lo decimos en plena temporada turística. Evidentemente, la hostelería, la, los empresarios de, del ocio nocturno, pues vuelven otra vez a estar castigados. Salva, hoy viernes, ¿qué temas tenemos también? Bueno, por cierto, tenemos un asunto más en Santa Pola porque ayer por la tarde el SAMU rescató a una persona eh, que había, había sido sacada del mar por los socorristas con una, carada, una parada cardiorrespiratoria. Fue sobre la una y media de la tarde en la playa de Varadero junto a la nave de Batasa. Cabe destacar que la mujer finalmente falleció. Se desconocen las causas del ahogamiento eh, pero en cualquier caso, la mujer tenía 76 años y, como decimos, fue ya sacada del mar por una parada cardiorrespiratoria. Y aunque los servicios de socorrismo intentaron hacerle esa reanimación cardiopulmonar, no pudieron finalmente salvarle la vida. En el resto de la actualidad destacamos que ya están terminando las obras de la calle Virgen de la Cabeza. Saben que el ayuntamiento ha tomado posesión de esas, ha asumido esas obras que la empresa eh, dejó medio terminar, cuando el ayuntamiento rescindió el contrato con ella, faltaba asfaltar el último tramo de la calle Virgen de la Cabeza entre Maestro Albeniz y el colegio Luis Cernuda y el parque llame I, así como terminar esa acera de la parte de llame I, no la acera que es ese hormigón granuloso que está en la parte del huerto de la UNED, no, es la parte de abajo, faltaban trozos de acera que se habían colocado unas maderas para que no hubiesen huecos, pues se está ya terminando, ayer por la tarde se cortó el tráfico en Virgen de la Cabeza, uh -huh. así que hoy preguntaremos cómo han terminado sí. esas obras, porque como decimos hoy en las previsiones, está que a, la, es a las 11 de la mañana tenemos esa rueda de prensa de la Junta de Gobierno en el uh -huh. que se aprobarán varios temas, nos han avisado que hoy con bastante enfundidad. Sí, vamos a ver, vamos a ver la Junta de Gobierno. A la una lo contarás todo. El Virgen de la Cabeza sigue cerrada. No, está ya abierta. Ya está abierta, con lo que conducir ahora, circular por el centro, pues no va a ser tan complicado como lo fue ayer por la tarde, que se Exacto. cerró el Virgen de la Cabeza. Y en cuanto a la Junta de Gobierno, pues habrá que hacer memoria para ver qué temas son los que se llevan a la reunión del equipo de gobierno de todos los viernes y eh, que corresponde a este 23. De julio. Salva, a la una nos lo cuentas. Eh, Ana bien. García lo cuenta junto a Manu García. Exactamente. Ana López junto a Manu García a la una y a las nueve y media en tele. Los he juntado en <risa> nombre y apellido. Pues ya saben ustedes, Ana López y Manu García llegan a la una y nosotros en La Glorieta continuamos en las próximas horas hablando de otros temas, como por ejemplo la ayuda municipal que se va a entregar a los taxistas o esa subvención que vamos a recibir de la Generalitat Valenciana para la exhumación e identificación de los cadáveres de las víctimas y represaliados del franquismo que se encuentran en el cementerio viejo. 101.4 Radio Marca.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 ¡Más que rebajas! Ha llegado la gran oportunidad que estabas esperando para cambiar los muebles de casa. En Hogar Mobiliario por Renovación, hasta un 30% de descuento en muebles de la exposición de las mejores firmas internacionales y paga en 39 meses sin intereses. Hogar Mobiliario, Avenida de Novelda 9, Elche. ¿Te gusta el auténtico cocido con pelotas de la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 Con Alonso. 10 y 40 minutos de la mañana seguimos esta ronda de noticias después del repaso de la actualidad y de conocer ya esa tasa de incidencia que sigue subiendo en Elche ya estamos por encima de los 250 casos con lo que hemos llegado a la zona de riesgo extremo vamos ahora a conocer la crónica deportiva cambiando de sintonía y dando paso a nuestro compañero José Antonio González Hola, buenos días. Este jueves por la mañana desde las 10 y media el Elche Club de Fútbol a través de su presidente Joaquín Buitrago va a presentar la nueva campaña de abonos para la temporada 21-22. La liga comienza para el equipo ilicitado el 16 de agosto por lo que queda menos de un mes para el debut contra el Athletic. El club ofrecerá una campaña con precios similares a los de las dos últimas temporadas con público en primera y además premiará a los abonados y socios de los últimos dos cursos. Por otro lado en lo deportivo la plantilla de Escribá regresa al trabajo este jueves con una doble sesión de entrenamiento por la mañana desde las 9 en el Diez y borra y por la tarde a partir de las seis y media en el Martínez Valero una nueva jornada de pretemporada en la que se incorporará con el resto del grupo en Zorroco el central chileno ya ha regresado de sus vacaciones y asegura estar muy contento por volver a jugar en el Elche Estoy muy, muy bien, eh, la verdad muy contento de estar de vuelta, de poder Pertenecer a este club nuevamente. Han pasado 7-8 siete, ocho, siete, ocho años desde que estuve acá, así que, claro, me pilla con más experiencia, más recorrido, así que espero entregarme, como siempre lo he hecho desde el primer día, eh, darlo todo, ayudar al grupo, ayudar al club a cumplir el objetivo, que es lo, lo que queremos. El próximo test de la pretemporada para los Frangi Verdes será el sábado a partir de las 9 de la noche contra el Zaragoza, en Pinatar Arena. Respecto al mercado de fichajes, el club todavía tiene pendientes muchos deberes. Al equipo le hacen falta piezas importantes prácticamente en todas las líneas y aunque hay negociaciones avanzadas, todavía no se ha concretado ninguna llegada más tras las incorporaciones de Vigas, Rocco y Casilla. El Elche se está centrando ahora en la búsqueda de un lateral derecho. Además, tampoco se descarta la salida de jugadores con contrato como Iván Marcone o incluso Guido Carrillo. Hasta luego. Hasta luego, eh, José Antonio. Gracias por esta crónica deportiva. Y nosotros ahora pues eh, vamos a cerrar eh, la crónica con la información meteorológica con nuestro compañero Vicente Bordonado. Eso sí, cambiando de sintonía. El tiempo. En TeleElch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp de Elch. Muy buen día, la masa de aire tropical continental ya está llegando y viene acompañada de polvo sahariano suspensión. Noche tropical la que hemos tenido Con temperaturas que aquí en la ciudad En la estación meteorológica de Telaels No han bajado de los 24 grados A lo largo de la mañana Algún intervalo puntual de nubosidad eh, Polvo sahariano en suspensión Conforme vaya avanzando la jornada Ambiente soleado se irá activando El viento flojo de componente este En el último tramo de la tarde Veremos algunas nubes de tipo medio El viento girará a componente Terral, hoy las temperaturas Van a subir máximo que aquí en la ciudad se si aproximarán a los 36 grados, en buena parte del territorio alcanzaremos los 36-37 grados. ...incluso en pedanías pegadas al parque natural de Londo... ...es posible que superemos los 38 grados... ...este episodio por altas temperaturas... ...nos seguirá acompañando mañana sábado... ...con la cresta de aire sahariano... ...seguirán subiendo los valores térmicos máximas ...en torno a los 37 grados mínimas... ...que durante esta próxima madrugada... ...en la ciudad no van a bajar de los 25 grados... ...noches tropicales para este fin de semana... A partir de mediodía se activará el viento flojo de componente marítima, seguiremos viendo intervalos puntuales de nubosidad y mucho polvo sahariano en suspensión, algo de sensación térmica de bochorno. A partir del domingo se retira ya la masa de aire cálido, las temperaturas poco a poco se irán normalizando y el polvo sahariano se irá desplazando hacia el norte del continente africano. El viento en calma por la mañana, por la tarde, flojo puntualmente moderado de sureste, temperaturas máximas que para domingo no van a superar los 33 grados mínimas en torno a los 25 grados y ojo porque entre lunes y martes sobre todo lunes llegará una vaguada de aire frío en altura esto nos va a aportar abundante nubosidad en el último tramo de la tarde no descartamos precipitaciones descenso de las temperaturas para el lunes no superaremos los 29 o 30 grados Temperaturas agradables en los siguientes días de la semana que viene. Valores por debajo de los 30 grados. 101.4, tele -Elch, Radio Marca. Pues no podemos, no podemos cerrar todavía la ronda de noticias porque acabo de darme cuenta que les he puesto la crónica deportiva de ayer jueves y no la de hoy viernes. Así que volvemos otra vez a dar paso a José Antonio González, pero de esta forma, y en esta ocasión, de forma actualizada. Escuchemos la crónica de este viernes. Hola, buenos días. La actualidad del Elche Club de Fútbol pasa por una nueva jornada de trabajo en cuanto a lo deportivo. La plantilla de Escribá tiene entrenamiento matinal sobre el césped del Diez y Borra. A las once y media será presentado en la sala de prensa del Martínez Valero el central Pedro Vigas, uno de los tres refuerzos que ha anunciado el club para la nueva temporada. Cabe recordar que el Elche afronta el sábado el segundo test de pretemporada contra el Zaragoza en Pinatar Arena a partir de las nueve de la noche. Por otro lado, La campaña de abonos ya está en marcha. El club ha premiado la fidelidad y tendrán prioridad para sacar el carne los socios y abonados de las dos últimas temporadas con sus respectivos descuentos. El proceso se llevará a cabo online y estará abierto a través de la página web del club hasta el 6 de agosto. Aquellos aficionados que no sean ni abonados ni socios tendrán que esperar nuevas instrucciones. La campaña destaca por los precios asequibles, la prioridad a los seguidores más fieles y por la renovación vía online. Por último Ayer el presidente Joaquín Buitrago mandó un mensaje de tranquilidad y confianza respecto al mercado de fichajes. Eh, muchas veces esa, esa, esa política de, de fichar eh, de forma precipitada muchas veces no, nos lleva a cometer errores. ¿no? Entonces muchas veces hay que dejar un poco pasar el tiempo, sosegarlo, meditarlo bien. El hecho de esperar digamos, nos, nos facilita hacer un fichaje digamos, más, más acertado. Muchas veces las precipitaciones no son buenas esto. Quiero es que, que haremos una, una plantilla... Bonito. El Elche se mantiene sin hacer movimientos a pesar de que todavía faltan muchas incorporaciones por realizar cuando ya queda menos de un mes para el estreno en liga. Hasta luego. 101.4 Tele Elche Radio Marca. En mármoles formas, escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños.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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Faltan 12 minutos para llegar a, a las 11 en punto de la mañana y después, ahora sí, de esta ronda informativa donde las noticias no han sido buenas en, debido pues, a esa tasa de incidencia del COVID eh, que sigue aumentando en el al igual que los ingresos y, lo que es peor, el fallecido que se registró ayer pues tenemos que disfrutar de la música y lo hacemos de una joya musical la que nos dejó el genio del jazz, Louis Armstrong al interpretar el tango Beso de Fuego fue en 1955 cuando Louis Armstrong popularizó este tango del Choclo de Ángel Villoldo ah, en ese momento el tango llegó a cruzarse con el jazz gracias a una de las figuras pues más significativas y, emb y emblemáticas del mundo musical como fue el gran Luis Amstel. I touch your lips and all that once the sparks go flying, those devil lips that know so well the art of lying, and though I see the danger still, the flames grow higher, I know I must surrender to your kiss of fire Just like a torch you set the soul with can be pointing I must go on along the road, no returning And though it binds me, it, it turns me into ashes My whole world crashing without your kiss of fire I can't resist you, what good is that trying? What good is there lying? You all that I desire. Since voice I kiss you, my heart is completely. If I'm a slave, then it's a slave I want to be. Don't pity me. Don't pity me. Give me your lips, the lips you only let me borrow. Love me tonight. Devil take tomorrow. I know that I must have your kiss, although it consumes me, though it consumes me, a kiss of fire.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 Love me me, it consumes me. 101.4 Teleelch Radio Marca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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Seis minutos para llegar a las once y continuamos con más música. Ahora escuchamos a Rafael, cantante y actor español. Él fue el precursor de esa balada romántica en este país, en todas sus giras mundiales. Había temas que siempre incluía y uno de ellos es esta canción, desde aquel día. Vuelto a encontrarla jamás. Este aquel día de su vida, no sé qué será. Este aquel día, ¿es posible que tenga otro amor? ¿Una nueva ilusión O quizá. Chorará, o quizá chorará, o quizá chorará, desde aquel día. Sus palabras de amor, dónde irán, desde aquel día, y de noche, con quién soñará, desde aquel día. Es posible que esté como yo, recordando mi amor, sin poderme olvidar, sin poderme olvidar, sin poderme olvidar, desde aquel día ninguno de los dos hacemos nada por volver. En no nos vemos, y no nos vemos desde aquel día. Ninguno de los dos recordaremos de la vida y, nos queremos, y nos queremos desde aquel día. Desde aquel día, y uno de los dos perdonaremos niet zo belangrijk. Het is queremos, zo belangrijk. Het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 La Glorieta, con Rosemary Alonso. Y seguimos recordando grandes clásicos en la música. Pat Boone es un cantante y actor estadounidense que fue quizá el más famoso durante la década de los 50 y principios de los 60. Solo le superaba en fama en aquella época el gran Elvis Presley. Sus canciones fueron éxitos que se mantuvieron durante muchas semanas en las listas musicales, en el número uno. Y uno de sus temas más conocidos, sin duda, fue este. Fue una noche en la noche en el viejo México. Pasé solo entre algunos viejos adobe haciendos. De repente, escuché el grito plentoso of a young Mexican girl. You better come home, Speedy Gonzales, away from Tannery Road. Stop all of your drinking with that pussy name close. Come on home to your adobe and slap some mud on the wall. The roof is leaking like a strainer. There's loads of roaches in the hall. Speedy Gonzalez, why don't you come home? Speedy Gonzalez. You leave me all alone Hey, Rosita, well, I have to go shopping downtown for my mother She needs some tortillas and chili peppers Your dog is gonna have a puppy And we're running out of clothes No enchiladas in the icebox And the television's broke I saw some lipstick on your sweatshirt. I smelled some perfume in your ear. Well, if you're gonna keep on messing, don't bring your business back here, mm, Speedy Gonzalez. Why don't you come home, Speedy Gonzalez? How come you leave me all alone? Ey Rosita Come Quick, down in de the cantina they giving green stamps with tequila 101.4, Teleelch Radio Marca, la Glorieta. ...con Rosmar y Alonso. Pasa un minuto de las 11 de la mañana... ...y nosotros continuamos aquí en el programa La Glorieta... ...contándoles más noticias. El Ayuntamiento ha anunciado esta misma semana... ...que ya ha entregado más ayudas directas al sector del taxi. La concejal de Inmovilidad aseguraba que con estas ayudas... ...se quiere apoyar la labor de un sector que durante la pandemia... ...está realizando una importante contribución... ...con el traslado de las personas infectadas. Pues bien, vamos a hablar precisamente... ...de la situación de este sector del taxi... ...que al igual que otros sectores económicos... ...también han visto reducida su actividad... ...durante este año y medio de coronavirus... ...y para ello hablamos con el presidente... ...de la Asociación de Radiotaxi, el Che Vicente Murcia... ...a quien volvemos a saludar... ...muy buenos días Vicente Hola, buenos días. Las ayudas, estas ayudas municipales, ¿para, para qué han servido? Porque creo que lo han, las han recibido la totalidad de los taxistas. Sí, se han recibido en total todos los, taxis, los taxistas del Che y, bueno, pues vienen a ser un poco, a paliar un poco todo lo que venimos sufriendo este año, pues ya sea, como sabemos todos, de la pandemia pues el no tener ingresos y bueno sí que es verdad que no nos va a cubrir todas las necesidades pero sí que vienen bien en estos momentos cualquier ayuda que nos está que nos pueda venir pues siempre siempre es bien recibida por parte del ayuntamiento y agradecérselo aquí también a, a Esther y, y al conjunto del ayuntamiento el, el apoyo que están dando el del sector Claro, han sido eh, en total un, un mil, mil euros para cada taxista, eh, de todas las solicitudes solo se ha quedado una fuera, o sea que han, han sido 197 taxistas, pero ¿cuál era el requisito para conseguir esta ayuda de mil euros del ayuntamiento? Bueno, la verdad es que se puso bastante poco, eh, casi ningún requisito porque la, la esencia era que llegara al máximo de los taxis posibles, que, que nos llegara a todos. Pues nada, como siempre, como en todas las bases, que hay que cumplir unos requisitos, como es el estar al corriente con el ayuntamiento y, y vamos, estar también al corriente con la Seguridad Social. Y, bueno, poco más. Y, poco más por el resto. Con, sí que es verdad que se quiso hacer de una forma que, como bien dijo el alcalde, que por ser taxista leche pero claro, hay que… Eh, todo esto hay que justificarlo y, claro, la justificación pues, con los documentos es como... Claro, como se ha Hay que justificar el dinero que se nos da. Claro. Lógico. Eh, porque entre los gastos que se podían subvencionar con este dinero, ¿qué gastos son? ¿La cuota de autónomo, por supuesto? ¿Y cuál es más? Eh, ¿Reparación? Cualquier, cualquier, cosa que, cualquier cosa, porque aquí estamos siempre, pues ya se sabe que cualquier autónomo está... Sujeto a todo tipo de gastos, pues el, el autónomo, los, el, la seguridad social, los préstamos del vehículo, el, el seguro, el, el combustible, cualquier, cualquier cosa se apalía con, con con la ayuda esta. Pero no es la única ayuda, esta la, la han recibido ya, ya la tienen ustedes en su poder, pero en este año y medio de pandemia, ¿qué otras ayudas más han complementado a esta? Bueno, se complementó. Esta realmente la complementaron, eh, en principio, el, la asociación le, le sugirió al, al ayuntamiento que se nos ofreciera algún tipo de ayuda y al, la consellería nos dio 1.000 euros y, claro, al dar la consellería lo quiso complementar igual como consellería, pues nos dio también a nosotros otros mil. O sea que, en, en principio, teníamos una de consellería de 1.000 euros y esta de 1.000 euros más de, por, por parte del ayuntamiento. ¿Y cómo está el sector? ...una vez ayudado tanto por el Gobierno valenciano... ...como por el Gobierno municipal... ...¿cómo están ustedes? Pues a ver, eh, sí que es verdad que, que se ha notado... ...una vez que se iban liberando las restricciones... ...y bueno, se va recuperando un poco el sector... ...que tardará tiempo en recuperarse... ...porque claro, aquí hemos tenido muchos... ...hemos tenido que pedir préstamos personales... ...para pedir otros préstamos que ya teníamos... ...pero bueno... Ya le digo que toda ayuda es buena y, y de momento pues eso pues, va subiendo un poquito y, y con las mismas que sube pues vamos por semana. Mucha incertidumbre porque claro, claro pensamos que, no, que todo va a ir bien y ya como hemos visto ya tenemos las restricciones del toque de queda nocturno y todo lo que sea restringido a la movilidad pues siempre afecta al sector. Eh, ustedes han seguido muy de cerca esas restricciones a la movilidad que son las que más afectan al sector del taxi, el toque de queda Son muchas las poblaciones alicantinas que han, que han entrado en esta ampliación del toque de queda. ¿Eso les perjudica a ustedes por los viajes que podían, que en verano realizaban a poblaciones turísticas desde Elche? Totalmente, sí. Aquí la verdad es que sí que es cierto que, la, que, que en la ciudad se ha notado mucho más el uso del taxi por las condiciones que estamos prestando, pues es un servicio más individualizado y más, bueno, más más próximos. Y en el tema del aeropuerto, pues lógicamente cuando ya ven que en, en las localidades próximas aquí o en la, en la misma provincia hay unas restricciones, eh, ya se va el, el turismo se retiene. Se ha notado mucho estas restricciones que se han puesto de un día para el otro. Ya se ve que en, la, en los hoteles están haciendo cancelaciones y en los, mismos, en los mismos vuelos que sigue viniendo ya vuelve a, a bajar esa, esa masificación de personas que podía ir en el avión. O sea, con, lo, con lo cual, que cada restricción que se hace, mmm, eh, se, lo resiente el sector. Intentamos adecuar la, los coches a, también, no podemos estar todos en la calle, no por una parte, porque tampoco está todo… Eh, una forma, el trabajo no está para todos, tenemos que restringir el trabajo y coches tenemos que, que pararlos, ...y en fin, eh, es muy difícil adecuar los coches a la demanda que tenemos hoy... ...que lo Ay. que intentamos llevar, pues eso, de los coches que, que trabajen todos... ...pero claro, si no hay el trabajo suficiente, un día podemos decir que salgan... ...veinticinco eh, coches a trabajar, otro día cincuenta y, y vamos así... ...son restricciones no, que no llevan muy... No, ...no podemos llegar a poner un, un servicio adecuado a, a, la, a las necesidades... ¿Y están ustedes también notando eh, esta quinta ola? En Elche todavía no hay toque de queda, pero están notando porque los ingresos en los hospitales están aumentando. ¿Ustedes están también notando eh, las carreras a los, a los hospitales y licitanos con enfermos de COVID o no? ¿O todavía no? ¿No? Como la anterior ola. Es que... Eh, realmente ahora pues la gente va, a ir, va con, eh, no, con, sin saberlo, o sea, va al hospital uh -huh. pero no sabe realmente si lo tiene o no lo tiene, o sea que para nosotros, nosotros lo acercamos, llevamos todas las medidas, pero que realmente eh, estamos llevando a unas personas que no sabemos si realmente va a ser un positivo o negativo, es, el, es lo que tiene el sector, que es en lo que hemos estado trabajando. Ya, eh, Vicente, eh, con todas estas ayudas, con eh, el aeropuerto que ustedes están viendo que eh, se reduce el turista, ¿qué campaña de promoción puede ayudarles para que el taxista se use más en el Che? Bueno, realmente campaña es eso que, pues, por, por, por, ahora mismo por la seguridad, porque es una seguridad más individual. Y nosotros, pues, de hecho, el, el coche pues, siempre lo tenemos, no sé, es más individual y no, no es tan, tan global como puede escoger otro tipo de servicios. Ya. Eh, ¿Consideran ustedes eh, que eh, esta temporada, este verano, eh, no va a ser tan bueno como pensaban, como las previsiones iniciales por las restricciones y por eh, la ausencia de fiestas, aunque el ayuntamiento mantiene conciertos? ¿Esto les va a ayudar un poco el que se hayan pues, mantenido hombre, los siempre, conciertos? Siempre que haya movilización, siempre, eso, siempre nos va a, a, a beneficiar. La cuestión es que si dicen ayuntamientos que no se hagan, pues tendremos que acatar las normas de sanidad que se nos digan y tendremos que cumplirlas. Toda restricción que se haga nos va a afectar, evidentemente. Si no, si no hay fiestas, pues la gente no, va a, no, no sale. Y, Entonces, con lo cual, bien. siempre nos afecta. Y también quería preguntarles por las obras de las plataformas únicas, cómo, han tenido, cómo, cómo se encuentra el tráfico en, en el Che. En principio, bueno, como todos sabemos, cuando nos corta una calle, pues todos nos volvemos locos, no sabemos por dónde podemos circular. Pero bueno, en principio, nosotros con las plataformas únicas que se han hecho ahora, como la que ha o sea, en la calle del de Uberna y Facho, la calle de Facho, que podemos circular, lo vemos bastante bien. En principio podemos circular. Todo lo que se haga en pro de de, de facilitar también a, a, al viandante una forma de, de más sostenible de, de circular por por la ciudad, pues en principio no nos está afectando realmente. Bueno. Y, y el, el tema de los carriles bici, de los proyectos futuros de carriles bici y de plataformas únicas, no solo en el centro, sino también en otros uh -huh. puntos de la ciudad, ¿ustedes lo están siguiendo también de forma eh, atenta? Sí, nosotros estuvimos presentes en la última reunión de movilidad, donde se, se mantuvo que, la, que se iba a hacer el carril bici en... En Pedro Juan, Perpiñán. Y nada, en principio, realmente, nosotros sí que es verdad que eh, nos, lo que nos está perjudicando, o que muchas ciudades ya lo están quitando, es esa, esa restricción de ir a la circulación a 30, porque retiene un poquito más el tráfico. Y claro, el usuario lo que quiere también es coger un taxi para llegar antes. Si va a ir a la misma velocidad que puede ir andando, pues la verdad es que en esa parte sí que nos va a afectar bastante. Por el resto, por los estudios que se, que se nos dijo que se hicieron y que se. Pues que seguramente se habrán hecho, eh, se va a hacer la dire en dirección Murcia un solo carril, que creemos que en principio no nos afectará. Uh -huh. Pero en, en esencia, pues eso, lo que más nos hace es eh, la, la reducción de, la, de, de ir a 30, que sí que es verdad que, pues, a ver, <risa> retiene mucho el taxi y, claro, la gente lo que quiere es llegar lo más rápido posible a, a su punto. Pues Vicente Morcia, eh, muchísimas gracias. Eh, simplemente una última curiosidad: eh, ¿se han ampliado las licencias este año al final? Bueno, se ampliaron ya con lo que se dijo las estas últimas 18, pero bueno, no se espera que se tenga que ampliar ninguna más en principio, porque vamos, con todas las restricciones que estamos teniendo, no estamos acá, estamos saliendo, estamos trabajando a un 60% de todos los coches que podríamos trabajar. En esencia, más licencias no, no, no se prevén, ni se, ni se esperan, ni, vamos, ni está de que se tenga que, uh -huh. que realizar ninguna autorización, es más. Con esta… Sí, que es ah, verdad que estamos… <coughs> sí, dígame, sí que es verdad que estamos… ¿qué? No, que estamos esperando, pues eso, que vengan la, los exámenes de capacitación para tener más, más personal asalariado para, pues, para intentar más cubrir la, las horas que, que el coche pueda estar más tiempo en la calle, no solo por el titular. ¿Los exámenes cuánto tiempo han estado congelados? Pues con el tema este de las restricciones y como todo ha estado todo tan ralentizado, pues ya llevamos un año. Eh, esperemos que ya para septiembre podamos tener, ya se está trabajando para que en septiembre podamos tener un, un examen nuevo. Y para recordar, ¿cuánto, ¿cuál es el número de…? Porque ayudas concedidas a los titulares de taxis son 197, pero ¿cuántos taxis hay autorizados en el eh, 200, Autorizados en elche, 203 licencias. ¿203? Uh -huh. Vale, y con eh, 203 eh, ha sumado usted la ampliación, esta última ampliación de 18 licencias. Sí, sí, con las 18 últimas licencias hay hoy en día en, Eche, en la ciudad de Eche 200 licencias, las que cubrimos, la, un tercio cubre la ciudad y dos tercios cubre el aeropuerto, ¿Y sigue estando el servicio del taxi compartido para las pedanías? Sí, pues es uno, es uno de los servicios que se ha ampliado y que está generando mucho más demanda entre, entre nosotros porque ya le digo que quieren, se está viendo que es un servicio pues eso más individual y se ha potenciado mucho más en este último año. Con lo que está Yo diría que un 50% está funcionando. La verdad es que es un servicio que está fun funcionando muy bien y lo están acogiendo también en muchas otras ciudades donde se, se está acogiendo este tipo de servicio que se ve con muy buenos ojos. Eh, ¿Tienen previsión de que saben si el ayuntamiento va a mantener este servicio del taxi compartido? Se lo digo sí, porque quieren, sí, quieren mejorar el uh -huh. transporte a las pedanías. Todavía no hay un pliego de condiciones, todavía no hay una adjudicación, pero eh, ¿será complementario? Ustedes lo han hablado con la Concejal de Movilidad, el servicio de taxi compartido, con el nuevo sí. servicio de transporte. Uh -huh. Sí, sí. Decir, a ver, Este servicio siempre va a estar, porque sí que es verdad que es donde nosotros estamos accediendo a zonas como puede ser la zona de Santa Ana, ...que son carreteras que realmente el, el, el autobús no va a poder acceder... ...y entonces nosotros tenemos este servicio... ...sí que es verdad que bueno, en estos servicios nosotros tampoco... Eh, ...llegamos a un acuerdo con el ayuntamiento que son bajo precio... ...que no son al precio que sería el servicio... Claro. Pero bueno, también entendemos que tenemos que dar una, un servicio a los ciudadanos que están en las pedanías. Bueno, pero Entonces, ustedes recibirán un dinero… Eh, ¿Este servicio está subvencionado? ¿Recibirán un dinero del ayuntamiento para compensar y, esos y claro, bajos precios? claro. Por eso ahí está, que nosotros eh, con el ayuntamiento llegamos al acuerdo de… Bueno, una, una parte la ponemos nosotros también y otra parte pues también la pone el ayuntamiento. Entre los dos pues llegamos a este acuerdo. Y Pero en... sí que es verdad que al taxi pues también nos cuesta, nos cuesta una parte. Les, les cuesta. Pero eh, mm. si usted dice que está funcionando bien, eso significa que hay demanda no solo de usuarios, sino que también hay taxistas que ya están dentro del convenio del taxi compartido. Sí, vale. sí, totalmente. Hay muchos taxis que lo, que lo, que lo realizamos. Estamos dentro, es eh. lo que la asociación, está dentro del convenio en general. Muy bien, pues Vicente Murcia, gracias por explicarnos cuál es la situación en estos momentos de este sector de transporte alternativo. También un transporte uh -huh. que contribuye a mejorar la calidad del aire y a reducir el tráfico individual. Gracias, Vicente Murcia, presidente de la Asociación de Radio Taxi de Che. Muchas gracias a vosotros. 101.4, Teleelch Radio Marca.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 Este verano voy a... Y vamos a ir... Allí y aquí... Y nos iremos con... Y a de... A ver a... Y subiremos a... Y llegaremos hasta... También haremos aquello que tanto... ¿Y este verano... Este verano es otro verano. Nuevo en c tracer Cross. Versatilidad y espacio para sentirte libre. Welcome Freedom. Citroen <risa> Grupo Marcos. Pasión por llegar. Glasur. Expertos en hostelería e higiene industrial desde 1990. Déjate aconsejar y decide. La Glorieta, con Rosemary Alonso Pues antes de continuar con la siguiente entrevista vamos a cambiar de sintonía Volvemos a tener a Salvador Campello, pero no como responsable de informativos, sino como responsable de la programación cestera de esta casa. Salva, de nuevo vuelves al estudio de Televisión Radio Marca porque hay mucho trabajo que contar. Pues sí, hay mucho trabajo que contar y se me ponen los pelos de punta escuchando esta sintonía porque desde hace un año que no la oíamos y nos trae tantos recuerdos escuchar la sintonía de las fiestas Aquí en Teleds, tantos recuerdos de la plaza de Bais llena de gente, de las calles abarrotadas, los abanicos dentro de la Sica Santa María, los petardos en el cielo, la olor a pólvora en el Palacio de Altamira. A ver, a ver, me encanta la descripción, espera que, que cierre los ojos. Un momento voy a oírla. <risa> ¿Cómo he hecho de menos aquellos <risa> tiempos? <risa> volverán, volverán, seguramente, volverán. <risa> volverán las oscuras golondrinas. Pues no sé si las oscuras golondrinas... Venga, pero al menos no, no nos vamos a poner melancólicos. No, porque es un año en el porque... que va a ser diferente. Es un año que es verdad que no va a ser tan duro como el año pasado... ...en el que no había nada de nada de nada de nada. Que era una semana que nos costó muchísimo aquí en Telels... ...que no fuese una semana en blanco, que no fuese una semana... ...en la que simplemente pues fuera una más en el calendario y nos esforzamos mucho para hacer un programa especial de fiestas desde la terraza de Teleels, con la Basílica de la Santa María de fondo con el Palmeral como escenario para poder contar un poquito qué estaba ocurriendo y conectábamos por Skype con todas las casas de los protagonistas con la Reina de las Fiestas, con el Capitán Cristiano con el Presidente del Mister y conectamos con todo el mundo eh, a través de Skype para poder hablar con ellos y que nos contarán pues, cómo estaban viviendo esas fiestas mm -hmm. tan diferentes. Recuerdo por ejemplo que incluso conectamos con el alcalde y estaba en su casa de campo, conectamos con Ramón Abad y estaba en la jefatura de la policía porque estaban eh, con el tráfico para que no hubiese ningún problema durante esos días y la preocupación de la concejal de fiestas es que también es de sanidad por todo lo que estaba ocurriendo. Bueno, pues este año nos hemos planteado hacer algo parecido a lo que hicimos el año pasado en Teleels, obviamente ya no por Skype, lo podemos hacer de forma presencial, pero a su vez lo vamos a combinar con los actos que sí que va a haber, porque sí que va a haber fiestas sí que van a haber algunos actos de fiestas, va a haber algo más que el año pasado. Eso sí, todos los actos, todos los actos, incluidos los conciertos, que aunque no los transmitiremos obviamente, sí que eh, se van a realizar, todos los actos van a contar pues, con ciertos protocolos de seguridad, eh, de aforo, distancias, mascarillas, etcétera, etcétera. Así que en buena medida sabemos que no todo el mundo va a poder acudir a esos actos que se van a, a realizar en las calles de Elche. ...o en espacios eh, al aire libre pero acotados... ...así que te pondrá una cámara allí... ...para poder transmitir en directo... ...todo lo que vamos a poder ir viendo... ...yo, yo sé que tú ya tienes agenciada una entrada... ¿no? ...la has comprado, la de un concierto... Eh, ...¿qué concierto es el que has escogido para ir? <risa> <risa> Personalmente, no con las cámaras de tener... ...ni para trabajar, sino para disfrutar... ...¿quién es tu preferido de todos los que vienen? Me han regalado unas entradas para eh, sí, para ir con una persona que me ha regalado, así que pues iremos a, a uno de los conciertos. Pero no voy a decir cuál, ahí no. lo dejamos, no, no, no. Mm, ya cuando mm. venga un día cansado y dirás el día anterior fuiste a, a ese concierto, pues ya está. <risas> no era por poner la canción de algunos de los que van a actuar. Son varios. Son varios, pues tienes por... 15 15, ¿no? Tienes 15 eh, conciertos. ¿Recuerdas algunos? Mira, de los conciertos mejor vamos a hablar el próximo ah. eh, mañana si quieres. No, vale, mañana es. No, eh, mañana sábado. Mañana el, lunes, el lunes. Porque tendremos novedades aquí en Teleel respecto a esos conciertos Venga. y hasta aquí puedo leer. Venga, vale, Así que no vamos a desviar eh. la atención de los conciertos porque Venga. hasta ahí vamos a dejar. Simplemente esténse atentos a las redes sociales de TELEL que vamos a hablar. ¿Va a pasar algo con los conciertos en las redes sociales de Teleel en los próximos días? Ya, ya verán. Uh -huh. Pero lo que sí que vamos a centrar es en las fiestas, porque va a haber conciertos de fiestas. Por ejemplo, los monos y cristianos van a hacer un concierto de música festera. La gestora va a hacer una gala especial en homenaje a todos los festeros que han faltado por el COVID y a las comisiones que se están poniendo en marcha. Va a haber también motetes del misterio. En fin, un, varios actos, pequeñitos actos, que se están preparando con aforos restringidos, mascarillas y distancias, pero como decimos, Telel va a poder poner una cámara en esos actos para retransmitirlos y que todo el mundo en casa los pueda ver y los pueda disfrutar. Vamos a empezar la programación especial el día 5, con una gala en el Orde Bikes, como decimos, organizada por la gestora de festejos populares de Elche. Una gala en la que se va a rendir homenaje a todas las reinas de las fiestas, de todas las comisiones que siguen creando barrio, pese a que llevan ya dos años sin poder hacer actividades en los recintos festeros, y en definitiva todos los festeros que han perdido la vida durante estos dos años de pandemia, que llevamos año y medio de pandemia ya. Será a partir de las nueve y media, el día 5 de agosto, y sustituye ese acto a la crida de las fiestas. Si mm -hmm. nos acordamos, antes en el Estadio Martínez Valero, en, el, en los alrededores, se montaba una masqueta vertical, las reinas hacían ese llamamiento a las fiestas, y cuando eh, terminaba se disparaba esa masqueta vertical. Bueno, pues... ...se sustituye esa querida a la cesta... ...con ese acto en el Ordevaes... ...que se podrá ver en directo... ...a las 9 y media, el día 5, por tele -Edge. Pues empezamos bien. Empezamos bien con y vamos a continuar. ¿Vamos a un directo. ¿Vamos a tener directos todas las noches? Todas las noches que haya actos... Eh, ...retransmitibles, porque nosotros... ...lo que hemos hecho ha sido coger... ...hablar con todos los entes festeros y preguntarles... ...bueno, ¿qué vas a hacer? ¿qué vais a hacer? Y todos los actos retransmitibles de ellos pues los hemos eh, dispuesto para que se puedan retransmitir. Y es que mmm, ellos se, los entes festeros se mueven para transmitir las fiestas a la ciudad y como sabemos que tienen ese aforo restringido, pues nosotros les abrimos a uh -huh. todas las casas de Elche a través de, de teleels El día 7, por ejemplo, los moros y cristianos van a hacer un concierto también en el Ordebikes, también con aforo restringido, con distancias y mascarilla, Y obviamente, como no cabrá todo el mundo, Teleels también estará ahí en directo con una cámara para, para retransmitir ese concierto el día 7 a las 8 de la tarde. Viernes 7 a las 8 de la tarde, eh, concierto de moros y cristianos desde el Ordemais. Un concierto especial. Hasta ahora nunca se había hecho ese concierto porque cuando se ha decidido hacer un concierto de, de la asociación festera, siempre se decide mm, unas... Mm, nueve marchas más o menos ¿no? para dividirlas unas ocho marchas cuatro y cuatro para hacer un descanso en medio eh, y siempre pues con un motivo ¿no? pues, por ejemplo capitanía de abasíes donde se coge las marchas que se le haya dedicado a abasíes o las que tengan o marchas moras o marchas cristianas eh. pero por primera vez vamos a escuchar trece marchas que son una barbaridad y no es un número casual el número trece y no porque sea un número asociado a la suerte sino porque hay trece comparsas en elche entonces Como a lo largo de la historia de cada una de las comparsas se les ha compuesto a propósito una marcha a cada una de ellas en algún momento de la historia, pues se han rescatado esas trece marchas compuestas para cada una de las comparsas y sonarán. Es una forma en la que suene, esté en la calle, esté presente el espíritu de esas comparsas que no podrán salir este año, ni en la entrada mora ni en la entrada cristiana. Por ejemplo, de Astures sonará dels Que es precisamente esta canción que eh, utilizamos nosotros de Sintonía de las siestas de agosto. Y que o sea, nosotros utilizamos una parte muy concreta, que es esta que, que suena. A ver. Que recuerda aromas ilícitos. Exactamente. Una es una versión de Aromas Illicitanos, está inspirado en Aromas Illicitanos esta versión de Astur's Delts que sonará eh, en ese concierto el próximo día 7 a las 8 de la tarde eh, en el Ordebaix. Eh, por lo que me has eh, comentado, hasta ahora hay dos directos el 5 de agosto con la Querida de la Gestora y el 7 con el concierto de Moles y Cristianos y has comentado el Ordebaix. Creo recordar que nunca hemos hecho un directo en el Ordebaix. Esto va a suponer algún obstáculo técnico Pues esperemos que no. De hecho, la tecnología con la que contamos ahora ya en tele, el, el, los espectador lo podrán ver, que estamos emitiendo en, en HD, pues nos ha permitido eh, cambiar ciertas cosas para poder hacer directos desde otros puntos distintos de la ciudad, eh, que no sea la Plaza de Vice y que se puedan ver con, con una calidad excelente y que se pueda transmitir lo que, está, lo que estamos viendo. Podemos hacer directos desde cualquier punto de la ciudad y nos iremos hasta Lord de Vais para poder ver estos, esta gala del día 5 y ese concierto del día 7 Luego, en la programación festera eh, ya no habrán más actos hasta el día 14. Ahora hablamos de, de lo que haya ese fin de semana del 14 y 15 de agosto. Así que del 9 al 13, del lunes 9 al viernes 13 de agosto, lo que vamos a hacer es un magazine festero todas las noches después del Telenit en el que vamos a repasar todo lo que va a ocurrir porque van a haber pequeños actos Actos solidarios, por ejemplo, este año se va a sustituir ese arroz con costra gigante por unos menús de arroz con costra solidarios que se van a entregar al Tafuic. Vamos a ver cómo los y Cristianos también eh, continúan con las exposiciones, en la Calahorra y en las Clarisas, eh, que aunque sean muy pequeños acotados las inauguraciones, pues podremos ver. Habrá elementos en la calle, que no podemos de momento decir, pero eh, que van a estar presentes durante las fiestas, igual que por ejemplo en Semana Santa hubo una exposición itinerante, pues veremos cosas así muy parecidas durante las fiestas de agosto. Así que todo eso, todo lo que va a ocurrir, más entrevistas a los protagonistas, eh, ten recordes con todas las imágenes de archivo histórico de Teleels, tertulias para hablar sobre el futuro de la fiesta, sobre algo concreto como pueda ser la música festera, para hablar de cómo los barrios se involucran entre ellos, o incluso cómo la nid del alba ha ido evolucionando en los últimos años, todo ello mezclado en un magazine festero que haremos todas las noches del 9 al 13, en, eh, en un espacio al aire libre, eh, como es el Hotel Huerto del Cura. Desde allí, desde el Hotel Huerto del Cura, del 9 al 13, vamos a hacer ese magazine festero, para que todos los espectadores de pues en sus casas se interconecten y puedan estar mm, viendo qué es lo que ocurre en la ciudad durante esos días, en sustitución a todos los desfiles que deberían de estar en la calle. Pues me recuerda a mis inicios en esta empresa, volvemos al huerto del volvemos cura. Volvemos al huerto del cura. Eh, hay que decir, al hotel, ¿no? Al, al hotel huerto del cura. Hay que decir que es un lugar emblemático y que la piscina, los jardines, dan mucho de sí, mucho juego. Así que nada, nos tiraremos de lleno a la piscina en esas fiestas de agosto. Lo hicimos, ¿eh? Nosotros lo hicimos ya. <ríe> <ríe> Entrevistas pasadas por agua. Del 9 al 13 de agosto, todas las noches a las 10 y cuarto, después del telemit. Y el colofón, el colofón a todo este trabajo, a toda esta revista festera que tendremos del 9 al 13 de agosto, lo ponemos el 14 y el 15. El 14 y 15 con los motetes, con los mi... motetes del misterio, Incluso antes, el día 14 por la mañana, el 14 por la mañana a las 12 y media, retransmitiremos la ofrenda de flores que eh, todos los esteros van a hacer en el interior de la Basílica Santa María, la Virgen de la Asunción, que este año, al igual que el año pasado, estará. Puesto en la cama eh, de la Virgen, en el JIT de la Verge, arriba. Eh, no se podrá acceder a él, pero sí que va a estar eh, para que todo el mundo pueda desde abajo verlo. Así que, gracias a Ofrenda de por la mañana, la retransmitiremos en directo a las doce y media y por la tarde a las seis, el catorce y el quince, los motetes del Misteri... los podrán seguir en directo por Telegram. Tendremos entonces expuesto el JIT de la madre de Deo. Exactamente. Así que, catorce y quince, pieza... podremos ¿No? ver esa pieza única con esa cama de ébano. Bueno. Le ha salido una gemela en Portugal, ¿no? <risa> <risa> en la investigación de Joan Castaño, lo puso de manifiesto, pero es verdad, es única. Así que el 5, el 7, del 9 al 13, el 14 y el 15, fiestas de agosto en Teleelch Pues eh, Salva, es eh, un trabajo, un trabajo que eh, tenemos que agradecerte porque veo que Teleelch está implicado también eh, en, en los propios festeros, con los propios festeros, ya no solo con nuestra audiencia. ...sino con los festeros. Claro, porque hemos ido hablando con cada uno de los entes a decirles... ...bueno, disponibilidad absoluta de contar con las cámaras de Teleels... ...para retransmitir a través de las pantallas... ...tanto de la televisión como de las redes sociales... ...de nuestra aplicación, de YouTube, de nuestra página web... ...para que todos esos actos que no pueden eh, tener el aforo de público que deberían pues por lo menos que los ilícitanos lo puedan contar. Así que todas las tardes de las fiestas, todas las noches de las fiestas, cuando haya directos, cuando haya un acto que sea para directo, lo podremos ver en Telel, y si no, ese Magazine festero. Pues Teleelch siempre está donde tiene que estar. Exactamente, ese es el espíritu. <risa> el espíritu festero es el que vamos a transmitir a partir del 5 de agosto. Exactamente, en Teleelch. Gracias, Alba. Hasta luego.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 de bloed <middels> <middels> ja 1.4 Teleelch Radio Marca Comercial Persianera Puertas, tableros, parquets Cocinas y bricolaje Vuelve el héroe del verano Acuapar Ciudad Quesada Toboganes, Río Yucatán, Alfombra Mágica Todo preparado para ti y con todas las medidas Anticovid, Aquapar Ciudad Quesada Compra ya tu entrada anticipada en aguaparrojales.es Aquapar Ciudad Quesada El héroe del verano ¿Qué significa híbrido? Híbrido significa libertad para conducir sin restricciones.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 La Glorieta, con Rosmaria Alonso. 11 y 37 minutos de la mañana y ahora disfrutamos de más música. Dos cantantes mexicanas, como son Il, y además son colegas, Il y Natalia Laforcade, pues se han unido este mismo año, hace meses, para lanzar Encantos. Ambas dan voz a esta canción con toques de son, bolero y sobre todo de percusión muy latina. Yo te puedo sentir, aunque no estén ni cerca Yo te puedo sentir, aunque no estén ni cerca Porque te pienso al dormir, y te sueño despierta Porque te pienso al dormir, y te sueño despierta Todas tus luces me brillan y me alumbran por dentro, todas tus luces me brillan y me alumbran por dentro y tus ojos me acuchillan. Cuando me los encuentro, tus ojos me acuchillan el alma cuando me los encuentro. No quisiera olvidarme, tú me recuerdas las cosas que no quisiera olvidarme. Eres bálsamo que calma, todo lo que me dura. 4. Teleelch Radio Marca. Glasur. Por seguridad y para llevar, desechables ecológicos en glasur.es.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 Tenemos 32,2 grados de temperatura, según la estación meteorológica de Tele-Elch y volvemos con la música a la década de los 60, antes de la siguiente entrevista porque en esa década apareció el grupo, uno de los grupos más destacados de folk folk ellos fueron The Mamas and the Papas Holly Mitchell fue su vocalista, una soprano con la voz más pura de la música pop, así estaba considerada, pero en la década de los 70, Mitchell emprendió su carrera como actriz de cine y también de televisión, una carrera que fue mucho más larga que la musical. En la musical nos dejó pues, este pequeño sueño. Now to sing this lovely ballad, here is Mama Cats Stars shining bright above you Night breezes seem to whisper I love you Birds singing in the sycamore tree Dream a little dream of me Say nighty night and kiss me Just hold me tight and tell me you'll miss me While I'm alone and blue as can be Dream a little dream of me Stars waiting but I linger on Still bravely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 Dream a little dream of me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 11 y 46 minutos y ahora vamos a escuchar a un cantante de la época actual Ricky Martin, uno de los más vendidos e influyentes de la música latina y escuchamos una de las canciones que sacó en 2015 en su séptimo álbum la canción es La Mordidita La campana y el fin de semana se deja ver. -la -la -la -la. Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi pie. Si sí, Dios oh, oh, puso la manzana fue para morder. Ay Dios, oh, oh, oh, pequeño abrazadito hasta el amanecer. Llegó la fiesta. Todo el día vamos se Tu boquita, mis labios, mis dientes, bocado, corriente, rico pastel, Ay, fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila, tequila y miel. si sí, Dios oh, oh, puso la manzana, fue para morder. Ay, a box, que más ceritas Llegó la fiesta. gente el día vamos a que la marea es tu boquita, una mordidita, una mordidita, es tu boquita. Quiero pensar que no eres real no parece natural de así que te la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 Ik hey. 101.4 Teleelch Radio Marca Imagina un cabrio eléctrico 100% y etiqueta cero Imagina 5 minutos de carga y un día entero de conducción Imagina una autonomía de hasta 460 kilómetros en ciclo urbano Deja de imaginar Bienvenido al futuro Nuevo Fiat 500 eléctrico con plan Moves 3 desde 14.990 euros Consulta condiciones legales en fiat.es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 Quedan ocho minutos para llegar a las doce del mediodía y nosotros seguimos con más ritmo después del latino de Ricky Martin. Nos vamos al de Peret, que nos dio su fórmula en verano para vivir la vida, cantar y ser feliz. A Peret lo recordamos por su gran aportación que realizó a la rumba catalana. Alegría si queréis te cantar alegría helpen. Als je wil, kan ik je helpen. Als je wil, kan ik je helpen. Als je wil, kan ik je helpen. Als je wil, kan Si no tienes quien te quiera ni a quien decirle te quiero, Buscar amor con dinero No sirve de nada Si eres tan inteligente Que nadie puede entenderte Empadarte con la gente No sirve de nada Si al sol no puedes tumbarte Ni en paz tomar una copa Decir que estás en Europa No sirve de nada No sirve de nada No sirve de nada, no sirve de nada. Cantar de si de vivir para disfrutar cantar Si para olvidar las penas necesitas tomar vino no lo hagas con amigo no, no sirve de Si le paras a una rubia cuando vas por la autopista y luego es un estopista Si me no si no si Cantar a la vida, ay ¿sí queréis tener cantar, alegría de vivir, para disfrutar, cantar, canté feliz, cantar conmigo para tener cantar, alegría de vivir, para disfrutar, cantar, Als feliz, cantar, ay ¿sí queréis tener cantar, alegría sin sí. cantar, que para disfrutar, cantar, zijn feliz. Cantar conmigo para querer cantar, alegría de vivir, para disfrutar cantar, cantese feliz, cantar, si queréis querer cantar, alegría de vivir, para disfrutar cantar, cantese feliz, canté se feliz, cantéis feliz, cantar y cantar.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 La glorieta con Rosmar y Alonso Faltan tres minutos para llegar a las 12 del mediodía y es momento de hablar de esa noticia que, de la que informamos ayer jueves esos 32.000 euros que la Generalitat Valenciana va a destinar a modo de subvención al Ayuntamiento de Elche para investigar exhumar y también identificar los restos de algunos ilicitanos que siguen sin estar identificados y que se encuentran en una fosa común del cementerio viejo con el fin pues, de recuperar o dignificar la memoria de aquellas personas que fueron ejecutadas o represaliadas durante el franquismo. Pues bien, para hablar de ello... Contamos con la secretaria autonómica de cooperación y de calidad democrática de la Consejería de Transparencia, la socialista ilicitana Toñi Serna. Muy buenos días, Toñi. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. Bien, pues estos 32, con estos 32.000 euros, ¿qué va a hacer el ayuntamiento? ¿Cómo se va a proceder a esa investigación y a esa exhumación de los cadáveres? Bien, pues eh, eh, con esos 32.000 euros que corresponden a dos anualidades, o sea que son dos fases, lo que se va a hacer, bueno, pues eh, atendiendo a la orden de subvenciones en la cual participó el ayuntamiento, concurrió y se le ha concedido, pues es para la realización de las actuaciones eh, para exhumar e identificar las víctimas desaparecidas durante la guerra civil y la dictadura. ...la época de, de la dictadura... ...bueno pues ahora lo que corresponde pues es iniciar... Eh, ...todo lo que tenga que ver con los trabajos de exhumación... ...en la zona identificada donde pues... ...bueno pues donde históricamente... ...se sabe que eh, estarían los restos... ...y esos son los objetivos planteados... ...principalmente recuperar y examinar los restos... ...para poder investigar... ...bueno pues eh, hacer la investigación criminológica... Que permita establecer la causa del fallecimiento de las víctimas y, bueno, pues poder entregarla en el caso que sea posible a los familiares. Sí. Esa es una de las principales... Uh -huh. eh, oh, bueno, es el objetivo fundamental el objetivo de este de proyecto este... subvencionado. Eh, eh, la subvención viene de un proyecto que es mucho mayor, de 800.000 sí. euros es lo que ustedes han destinado. Sí. Este proyecto, eh, si el ayuntamiento quiere exhumar los cadáveres, ¿a qué técnicos tiene que llamar? Y esa investigación criminológica para ver eh, si esos, resos, esos restos eh, corresponden con los desaparecidos de las víctimas del franquismo. Eh, ¿Cómo... ¿Cómo se tiene que hacer esa contratación? Sí, yo entiendo que ahora la, la, el propio ayuntamiento, la concejalía, pues hará, como corresponde, pues un contrato hará una propuesta de, de pública para empresas especializadas en este tipo de trabajos, evidentemente porque son empresas arqueológicas específicas eh, dedicadas a, bueno, pues todo lo que tenga que ver con la antropología especialmente lo primero que hay que hacer es el proceso de identificación, de localización primero, para poder exactamente localizar eh, que se encuentran, eh, donde concretamente, en, en, en la parte del cementerio municipal donde estaba, digamos, el cementerio civil, donde está, creemos que es donde está la fosa y ahí están los represaliados de la dictadura y a continuación empezará lo que son los trabajos de exhumación y de excavación. Y a partir de ahí, bueno, pues esperamos, eh, sobre todo, pues, que estén y que luego, pues, bueno, se hace la recogida de los, de los restos y después, pues, se contacta con las familias. Porque por la documentación que tenemos, eh, conocemos las familias que son y si no ocurre nada, pues se encontrarán depositados pues, 14 vecinos que corresponderían a las localidades de Elche, Aspe y Creviente que fueron ejecutados por orden de sentencia, fusilados en consejo de guerra, pues, bueno, pues en consejo de guerra franquista. Yo creo que si no me equivoco fue entre julio y octubre del 39. Eh, son víctimas que con las que se recuperan sus restos y con ello se recupera esa memoria histórica y la dignidad para que tengan un entierro mejor por parte de, de las familias de los de, que, que, que queden. De, de esas víctimas. ¿Ese es el objetivo que persiguen ustedes con este proyecto? Mm, vuelve, disculpa, pero me han, me, me, han, <risa> no, me han hablado y no eh, he podido el, escuchar la voz. Sí, el objetivo disculpa. que persiguen con este proyecto es recuperar esos restos para que las familias puedan enterrarlos de forma más digna. Sí, mira, el objetivo fundamental de este proyecto, como es, un, es una parte mínima, eh, bueno, mínima, una parte que aporta a un proyecto mayor, fundamental de la consellería, que forma parte, de, además, de un proyecto global de, todas, de lo que es el territorio de España, y, se, y ya se ve con la nueva ley de memoria que se aprobó, el anteproyecto que se aprobó el otro día en el Consejo de Gobierno eh, a nivel nacional, pues… Eh, la idea es, pues, bueno, pues, hacer una comunidad valenciana libre de fosas eh, y, de, y poder identificar los restos y, bueno, pues, devolverles los restos que sean posibles a las familias y, bueno, pues, la dignidad, no, porque ningún fusilado perdió en ningún momento su dignidad, ningún ser humano lo pierde, y lo único que pretendemos, pues, es cerrar las cicatrices de, que provocaron la propia historia y que, bueno, pues las familias tengan acceso en el caso que sea posible a, a poder recuperar a sus seres queridos. En el caso de que recuperen, si se recuperan, ¿ustedes también va implícito esa subvención o ese dinero en que tengan nichos o eh, les dejan también los nichos para poder enterrar a, a los restos que hayan recuperado o tienen ellos que… que que vamos, que hacerlo en bueno, no, su, su propio bolsillo y enterrarlos en los nichos de la familia. Bueno, nosotros en este proceso acompañamos siempre a las familias, porque también es verdad que es la primera vez que se va a hacer en noche, pero si miramos cómo lo se lleva haciendo en Paterna, por ejemplo, la ciudad Paterna, que se convirtió en un centro, pues voy a decirlo un poco barbaridad, pero en un centro especializado de fusilamiento de la posguerra, porque llevamos recuperados prácticamente pues la friolera de dos mil y pico cuerpos entregados a, a sus respectivas familias pues lo que hacemos es eh. las familias que lo reclaman pues si tienen esos propios nichos se los llevan para poder enterrarlos y bueno luego en otros sitios pues eh, como en paterna pues los volvemos a recuperar o creamos columbarios donde podamos enterrarlos. Esa segunda fase siempre viene acompañada por parte ...de la administración y bueno, pues siempre sí, estaremos ahí al lado de las familias... ...igual que hemos estado ahora para poder que se pueda solicitar. ¿Se teme que haya más de 14 represaliados en la fosa común del cementerio viejo? Mira Rosmar, nosotros lo que siempre tememos cuando esto se inicia es... Eh, ...además, bueno, me lo notarás un poco, lo que, lo que más tememos es que no estén. ¿eh? Uh -huh. Nosotros lo que no tememos que estén más porque... Eh, durante una época de represión y de una época tan dura que, de la que se ha hablado poco y de la que hay quien opina que hablar de ella abre cicatrices y por lo, bajo mi punto de vista, pues por eso trabajo en ello. Creo que es una manera de poner la historia en su sitio y de cerrar eh, y no de abrir. Lo más importante es que esos restos estén allí y que las familias verdaderamente donde creen que sus, donde han estado años y años mirando, creyendo que sus, ...sus abuelos o sus hermanos o sus sobrinos o están allí... ...pues que verdaderamente cuando abramos estén allí. El Eso hecho... Es lo que... Claro. Eh, esto se va a hacer por primera vez en Elche... ...¿a petición del ayuntamiento o a petición de, las, de los familiares? Bueno, ha sido en compañía porque eh, es verdad que la voluntad de las familias... ...por la ley que rige actualmente en España y además la nuestra... ...de la Comunidad Valenciana... ...que fuimos una de las primeras comunidades... ...que tenemos nuestra propia ley en el año 2017... ...puesta en marcha desde la Consejería de Justicia... ...hasta que se creó la... ...bueno, pues la Consejería de Memoria Democrática... ...de la cual tengo el honor... ...de ser la secretaria autonómica, pues... Eh, ...se tiene... ...son las familias las que... ...se ponen en contacto y bueno, pues... ...las administraciones públicas... ...estamos obligados a, a formar... ...obligados y además, en este caso pues con mucha voluntad a acompañar a a los eh, bueno pues a a los familiares y desde luego en este proyecto pues hay mucha gente eh, muchos más eh, eh, digamos centros implicados ¿no? porque pues tenemos en la, el arqueólogo municipal, el archivo de sección del archivo municipal de Elche, uh -huh. también estaría implicada la cátedra Pedro Ibarra O sea que ahí pues, bueno, pues se va a hacer un trabajo conjunto de, primero de, de localización, de objetividad en la localización, tal como nos indican los documentos, después iniciar la exum el proceso de exhumación, después in in iniciar el proceso de identificación. Claro, la localización sí. es muy importante porque hay sí. garantías sí. de. ¿Tienen ustedes localizada a priori la fosa común en el cementerio viejo? Por los documentos históricos, sí. ...entonces ahora vamos a, a ello... ...pero es que la historia funciona así... ...y yo te tengo que decir que bueno pues... Eh, ...suelen estar, ¿eh? el sitio suele ser... Lo que, ...lo que pasa es que... ...bueno pues es verdad que... ...la provincia de Alicante, esto es que ya es un poco largo... ...la provincia de Alicante fue una época... Eh, ...durante la época final de la guerra civil... ...y durante la época del inicio de la dictadura... ...en los años de la represión pues fue duramente reprimida porque, eh, bueno, fue el último reducto del Gobierno de la República y entonces, pues bueno, pues hay espacios incluso donde hemos tenido hasta un campo de concentración como es el campo de Albatera. Entonces, eh, bueno, pues creemos que van a estar allí. La fosa seguramente sí estará, lo importante es que estén los cuerpos. Y la investigación, también es importante saber cómo, de qué sí. forma fueron enterrados, fusilados o, o asesinados. Sí. Eh, Toñi, eh, Toñi Serna, a, acaba de, de nombrar que se ha aprobado, acaba de aprobarse un anteproyecto de ley que es la ley de, sí. democrática, ¿no? Eh, sí, esto, de memoria democrática. De memoria de democrática. Eh, eh, ¿Sustituye a la ley de memoria histórica? La mejora. La mejora. Sí, la mejora. ¿En, la mejora. ¿En qué? ¿En qué es la mejora este anteproyecto? Bueno, porque para, en mi caso, eh, como, bueno, no me lo estoy a fondo totalmente porque es un anteproyecto y va ahora a, la, a las Cortes Nacionales, pero eh, lo más importante es que, las, eh, para mí, eh, es que las, las instituciones públicas están, es, eh, digamos, directamente implicadas en lo que es la recuperación de todos los restos y de todo aquello que tenga que ver con el momento de la, de, bueno, de la guerra civil y del momento posterior, los lugares de identificación de los lugares de memoria y el reconocimiento, y desde luego, aunque nos parezca uh, eh, trasnochado, ¿no? pero ¿sabes qué pasa? Que en el resto de Europa esto ya está como muy eh, avanzado, ya tú vas a, a Alemania, vas a Inglaterra, y lo que yo estoy contando no es nada nuevo estoy seguro que muchos ilicitanos y ilicitanas han viajado y conocer los vestigios y los restos donde de nuestra propia historia donde ha ocurrido para que bueno pues no vuelva a ocurrir y además forman parte de nuestro pueblo pues eso es lo que se reconoce en esta en esta ley que actualiza y mejora el procedimiento de eh, espacios de memoria de reconocimiento de los espacios de la historia y está desentejando con... también muchas verdades, muchas pruebas y con, con respecto a, esta, a este anteproyecto a la, a la ley de memoria histórica uh -huh. eh, ¿estaría justificado la supresión de la cruz de los caídos en paseo de Germanías en el Che? Pues yo, claro, y a ver vamos a ver, si, si el, el ayuntamiento va a hacer eh, una remodelación de la plaza Evidentemente, todo aquello que tenga que ver con los vestigios de memoria que identifiquen símbolos que correspondan a una época, eh, eh, bueno, pues vamos, el franquista no tienen por qué seguir exhi exhibiéndose porque no representan a toda, a toda la ciudadanía. Estamos en un Estado democrático y, y bueno, pues es que no le veo mayor… mayor eh, polémica. Eh, eh, es que no, no sé. <risa> Pero el debate sea… La polémica no debería El debate siempre, ¿eh? el, porque el debate bueno. forma parte de la democracia. Y yo soy muy demócrata y estoy muy a favor de todo el claro. debate que haga falta. Pero lo que es la polémica, no, no sé por qué se tiene que generar polémica en torno a, una, a un resto o a un lugar que no representa la memoria de todos los ilicitanos y licitanas. Bajo mi punto de vista, que claro. supongo que va a ser el titular polémico, claro. pero que yo siempre huyo de la polémica. Yo el debate estoy dispuesta a hacerlo cuando haga falta. Pero ustedes se licitan, saben y que el debate claro, se ha abierto claro. en Elche sobre esta claro. cruz. En no, es la de... polémica que se ha iniciado el debate. Yo no he formado parte todavía yeah. del debate. La no, al, al debate no me ha invitado uh -huh. nadie, yo le he oído <risa> la, yeah. po la polémica. La cuestión es que como secretaria de Calidad Democrática, ¿representa esta cruz? símbolo fran eh, a, ¿Es un símbolo franquista? Porque eso es lo que se está discutiendo en estos momentos, de que la cruz ya pues está desprovista la, de cualquier... Claro, eso, eh, entiendo que, a ver, yo no soy una experta, eh, soy historiadora, pero supongo que eso eh, para mí tiene poco debate. Eh, lo que no sé es por qué genera polémica. Pero evidentemente eh, la historia es la que identifica los espacios y en el caso de la memoria histórica también, y es la historia la que tiene que ser la resolución de, de ese tipo de, de conflictos y no las opiniones eh, particulares. Yo no puedo hablar como Tony Serna, secretaria de Memoria y Calidad Democrática, los expertos historiadores avalarán o avalan con sus eh, investigaciones y nosotros lo que tenemos que hacer y nuestra obligación es ejecutar espacios de democracia y acciones democráticas, eso es lo que debemos hacer. Y eso es lo que yo diciendo. Claro, eh, es que la nueva ley eh, recoge, dice usted que mejora la ley de memoria histórica y obliga, el la, actualiza, la, actualiza. la actualiza y obliga o, o refuerza mm. el papel de los ayuntamientos en implicarse en ese trabajo de claro. recuperación, con lo que eh, mm. estaría obligado el ayuntamiento a retirar todos los símbolos franquistas de Elche, incluso el callejero, eh, también actualizarlo. Bueno, ¿eh? Es que eso no solamente lo hace la ley nueva, es que la ley del 2017 de la Generalitat Valenciana ya recoge eh, los, la posibilidad de, o sea, la efectividad y, la, y, y nosotros desde la Generalitat ya instamos a que todos los espacios que no sean de espacios de democ democracia, pues eh, y que signifiquen eh, representat representatividad de momentos históricos de represión O de momentos relacionados con la dictadura, pues se han retirado. Nombres de calles, nombres de espacios solamente para un bando, pues eso eh, de la guerra civil, pues esas cosas eh, se deben hacer. Desde el 2017 la ley de la Generalitat Valenciana ya insta a ello. Es verdad que, claro, que como tú misma has dicho, se genera una polémica, pues nosotros somos sensibles con el tema y nos gusta más que haya un debate. Y cuando llegue el momento del debate, pues supongo que entraremos a ello. Yo, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Si tengo un minuto, te lo explico. Eh, el Ayuntamiento de Petrer ha iniciado la remodelación de su eh, plaza, digamos, como se… Bueno, pues la plaza que hay delante del Ayuntamiento. Y, bueno, pues se ha encontrado con los restos de un refugio. Que, pues no hay ningún problema. Se ha, se ha paralizado durante un, moment, un tiempo y se va a proceder a, a la… ...a la puesta en valor y a que todo el mundo pueda conocer... ...bueno, pues que hubo un refugio que se construyó allí... ...pero claro, eso no genera polémica... ...pues no, todo el mundo está yendo a verlo... ...se está excavando, se está viendo... ...y forma parte de un espacio de memoria de ese, de ese pueblo... ...pues eso ocurre también con la, la Plaza de los, de, la Cruz de los Caídos, ¿no?... ...si es un espacio que se va a remodelar... ...y hay algún vestigio que hay, tiene que desaparecer... o ser sustituido por cualquier otra cosa que simbolice la representatividad de todos los ilicitanos e ilicitanas. Nosotros no somos sectarios. ¿eh? Yo, desde luego, no lo soy. Siempre estoy en el espacio del valor de la recuperación de la democracia. Pues muchísimas gracias, Doña Serna, Secretaria Autonómica de Cooperación y de Calidad <risas> en Democrática. Gracias. gracias. Gracias a ti, porque siempre me dais la oportunidad de poder explicarme. Muchísimas gracias.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 12 y 16 minutos de la mañana y nosotros volvemos a la música. Ya saben que a las 12.50 daremos a conocer las ofertas de empleo en el día de hoy. Y ahora vamos a seguir disfrutando de las canciones que tenemos seleccionadas y apartadas para este viernes 23 de julio. Nos vamos de nuevo al pasado, a recordar La Tierra de las Mil Danzas. Fue pues, un single de Wilson Pickett que en los años de 60, la década de los 60, concretamente en el 66, hizo disfrutar pues a todos los aficionados al rock and roll. La versión de Pickett fue la que llegó a estar en el número uno de todas las listas musicales. Y el Nanana, na, na, que surgió en una versión anterior, fue porque el solista olvidó por completo la letra y se limitó a improvisar y con ello pues, nos dejó pues, uno de los taradeos más cantados del mundo el nanana na, na de la tierra de las mil danzas One, two, To the alligator, put your hand on your Let your say that it. Nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah,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 La Glorieta con Rosemary Alonso 12 y 21 minutos de la mañana 33 grados de temperatura y seguimos en la década musical de los 60 vamos a hablar de un grupo británico Procol Harum porque tuvo una gran influencia en lo que se denominó el rock progresivo y cuya fama mundial pues, reside en este único tema su mayor éxito feeling kind of ceasing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 Música en directo, copas, gente guapa. Los viernes y sábados noche ven a la terraza de la que todo el mundo habla. ¡Ah! Y sin problemas de aparcamiento. Restaurante Martino, carretera Elche a Dolores, kilómetro 6700. Teléfono 965 45 1740. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Seguimos avanzando, faltan tres minutos para llegar a las doce y media y vamos a hablar de una efeméride musical porque hoy hubiese cumplido años la cantante de fado y actriz portuguesa Amalia Rodríguez. Fue la cantante que más popularizó el fado por todo el mundo y aquí la recordamos con uno de sus éxitos dedicado a la ciudad del gran poeta y filósofo Fernando Pessoa, a la ciudad de Lisboa. Uh, Luizmoe, cheia de encanto e beleza, sempre a sorrir, tão Sempre airosa, no branco pau das saudades, Cabe o teu rosto, linda princesa. Olha, ai, Senhor, esta Lisboa de outras eras, dos cinco reis das esperas e das toiradas reais das festas. Deixa as posições dos populares pergões matinais que já não voltam mais. Lisboa velha, cidade cheia de encanto e beleza, sempre a sorrir tão formal, sem e nostálgica, sempre a ir No branco velho da saudade cobre o teu rosto, linda princesa Olha aí, senhores, senhor Esta Lisboa de outras áreas, Dos cinco leis, das esperas E das toliradas friais e das vespas Das seculares posições. As pregões matinais que já não voltam mais das festas.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 Con y Alonso 12 y 32 minutos de la mañana Y la temperatura sigue subiendo Estamos alcanzando ya los 33 grados Y medio, espero que se pare ahí El termómetro De todas, de todas formas, si no lo hace Nosotros vamos a seguir refrescándonos Con la música, vamos a escuchar Todo un clásico de Amy Winghouse. Black to Black y porque hoy se cumplen precisamente 10 años de su muerte. Fue una cantante y compositora británica destacada por esa mezcla de géneros musicales como el jazz, el soul o el ska. Su voz tuvo un gran, un poderoso sobre todo registro y fue capaz de expresar profundamente todas sus pasiones, demasiadas. Fue la diva del soul y murió joven. Fue una cantante salvaje y las drogas... ...los espesos acabaron con ella... comprar un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 que necesitas todos los días del año. La Glorieta con Rosmar y Alonso. 12 y 37 minutos de la mañana. Nosotros nos acercamos a la lectura de las ofertas de empleo y seguimos disfrutando de la música. Ahora bajamos el ritmo y nos vamos a una de las habaneras que hemos elegido para hoy. Fue famosa en la época de la posguerra aquí en España. Y Hace unos años resurgió gracias a que apareció en la película Los últimos de Filipinas. Aquí la escuchan interpretada por la cantautora Marina Rosell. La manera es Yo te digo. Me falta tu risa, me faltan tus besos, me faltan tu despertar. Yo te diré, ¿por qué?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 me falta tu risa, me falta, lach, mijn lach, me falta mijn lach, cada vez que el viento pasa se lach, mijn lach, mijn lach, mijn lach, No me abandones nunca, no. Que la luna sale tarde y me puedo perder. Y así sabrá por qué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 Nueva gama híbrida Mazda Pura diversión Hasta fin de mes descuentos especiales en toda la gama híbrida Descúbrela en Romautos Concesionario oficial Mazda en Elche Junto al Leroy Merlin Salida 518 Autopista a 7 Pues después de escuchar la maravillosa voz de Marina Rosé y con esa manera, yo te diré Vamos a escuchar ahora un estreno musical Lo último que acaba de lanzar el cantante Dani Fernández Clima Tropical Desde la estrella polar nos fundimos Junto a mis instincts, Vértices que van a ti. En tu clima tropical, Ya no queda un rincón perdido. Deja de mirar, me Si me vienes suplicando una oración, he encendido nuestra como un faro por si lejos. He marcado mis costados con hoy, la explosión. solo soy cuando me meto dentro. Voor de kans. Hoi cediendo a tu, tu En ton a, a vencer. El fin. En tu vertical. Las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 Vuelve el héroe del verano, Aquapar Ciudad Quesada Toboganes, Río Yucatán, Alfombra Mágica Todo preparado para ti y con todas las medidas anti-Covid Aquapar Ciudad Quesada Compra ya tu entrada anticipada en aguaparrojales.es. Aquapar Ciudad Quesada ¡El héroe del verano! Y vamos ahora con el rock español La Plaga que versionó ¿no? el grupo mexicano Los Team Tops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 Pues hemos llegado a las 12 y 50 minutos de la mañana y vamos a leer las ofertas de empleo que tenemos en nuestra página web teleelch.es Hay muchas, se precisa un camarero con nociones de cocina y también con experiencia mínima de dos años y dejan el siguiente móvil 634 660773. Una fábrica de calzado busca persona para dar cola zapato fino de señora 663 326710. Además se necesita un cortador para la máquina de brazo y que sepa cortar a mano. 693 6353 30. También hace falta personal para cargar costuras para exterior con máquina propia. Hay que llamar al 688 70 6299. Una fábrica de bios eh, ubicada en Catral necesita personal con experiencia pero para incorporarse a partir del mes de septiembre. El teléfono es el 624-239763. También un taller de forrado de plantas busca persona para centrar 651 11 55 en una fábrica situada en, un, en el polígono de Aspe se eh, precisa envasadora. Hay que mandar un WhatsApp al siguiente móvil, al 682 35 si están interesados en esta oferta. También hace falta una chica entre 20 y 30 años de edad para eh, trabajar en una gasolinera para media jornada. ...hay que llamar desde las 10 de la mañana... ...hasta las 4 de la tarde... ...al siguiente fijo... ...al 965-50-6436... ...también se necesita un oficial de primera... ...para carpintería de aluminio... ...670-969340... 96 93 40. ...hace falta un pintor con experiencia en paredes lisas... ...606... 679601. Y por último, hace falta otro pintor de coches oficial de primera. Y dejan el siguiente móvil. 633-296587. Si están interesados en alguna de las ofertas que acabo de leerles, pueden ustedes volver a consultarlas en nuestra página web teleelch.es y si quieren ustedes realizar su propia oferta de empleo, que la publiquemos en la página web o su propia demanda de empleo, pueden dejarlas en el contestador automático de Teleelch en el 96606. 1835, ya saben que las ofertas las actualizamos de lunes a viernes en esta web, en teleelch.es y a las 12.50 las leemos aquí, en Teleelch Radio Marca, en el 101.4 de esta emisora de Teleelch. Nosotros ahora, antes de irnos, vamos a poner las últimas cuñas publicitarias y luego nos despedimos con la música.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 101.4 Teleelch Radio Marca La glorieta con Rosmari Alonso Pues quedan ya cuatro minutos para la una del mediodía, ya están preparados nuestros compañeros Ana López y Manu García. Para informarles de las noticias, comenzaremos evidentemente con esa actualización de los datos por municipios sobre el coronavirus. Aquí en Elche la tasa de incidencia también se ha disparado. Saben ustedes que el Tribunal Superior de Justicia ya ha avalado la propuesta del Gobierno valenciano de ampliar el toque de queda a más municipios, no solo de Valencia y de Castellón, sino también... Alicantinos y tenemos una larga lista de momento, Elche se ha librado, pero tenemos una tasa ya de incidencia superior a los 250 casos acumulados por cada 100.000 habitantes y también los ingresos en los hospitales siguen creciendo. Tenemos ya cuatro personas ocupando camas críticas en la UCI y lo peor, hemos registrado un fallecido durante esta semana. Ese es el parte del coronavirus y en el programa de hoy pues, eh, les hemos acercado otras cuestiones, como por ejemplo el decreto que ha aprobado el gobierno de Pedro Sánchez para permitir o reducir la temporalidad, la integridad de las plantillas públicas. En el Ayuntamiento de Elche, 200 funcionarios, empleados públicos que ocupaban desde hace más de 10 años su plaza de forma interina podrían verse beneficiados de este decreto que contempla ...que pueden ocupar la plaza sin necesidad de presentarse... ...a una oposición de carácter libre, abierta. Hemos estado hablando con la representante sindical... ...de comisiones obreras, Estefanía Berzomeu... ...en el Ayuntamiento de Elche... ...quien nos ha comentado que todavía ese decreto... ...aún no se ha publicado, no se ha hecho norma... ...y se desconoce la letra pequeña... ...y sobre todo, lo que más temen... ...es que no tenga pues, garantías jurídicas... ...que cualquier tribunal lo pueda tumbar... ...por eso todavía... Hay que esperar a ver cómo queda este asunto negociado con los principales sindicatos para reducir la temporalidad en las plantillas públicas. También hemos abordado la polémica del agua o la subvención que va a recibir el Ayuntamiento de Elche para exhumar e identificar a las víctimas de las represalias del franquismo en el cementerio viejo. Y también hemos abordado las ayudas directas que el Ayuntamiento ha concedido al sector del taxi en apoyo a la labor que han realizado y que siguen realizando en tiempo de pandemia y por ser también uno de los sectores económicos afectados debido a la reducción de la actividad por esta crisis que nos deja el coronavirus. Y por supuesto hemos abordado la programación especial que está preparando tele de cara a a las fiestas de agosto, donde no habrá actos festeros, pero sí que nosotros eh, les vamos a ofrecer directos y un programa especial con todos los actos que las eh, entes festeros han programado. Y ahora ya les dejamos con una de las canciones que se han hecho viral en 2021, la que ha conseguido hacer viral el tiroteo del joven mallorquín eh, pues Mark Sellius. ...junto al puertorriqueño... Raúl Alejandro y Paul Granch... ...les dejamos con tiroteo... ...les eh, deseamos que tengan un buen fin de semana... ...y ahora llegan las noticias... ...hasta el lunes. Ojalá nunca termine, ...porque siempre que me besas, todas las sardinas... Se fue el sol y nunca volvió. Me sentí como un niño sin luz con miedo. Este cuento de hadas al...